The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful poem scrawled Upon the crump of pain There's a policeman With an honest soul the a scene whose head is on the pole He grunts as he fills his pride With a feeling of a knees. He briskly frisked the torn remains a fingerprints are crimson stains And endeavors to ignore the chains That he walks into his knees While well, his master.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 There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors to our If the show is through Silent looks and with the cue, At the close of Marshall smiles At last in 1998 show The Todd song, no one ever sings The curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets strolled by ¡Eh! Ah, aquí, ahora! Eh, bueno, eh, si sí, a Nedonia entama tole manes con bifia la bifia con la que andamos esta semana y bueno, especialmente importante. Eh, a ver, tampoco fue culpa mía, joder, llegué en ordenata de... el que lleva la okeyeto la emisión de la radio... ...el ordenata del, del Zara, que lo llamamos aquí... ...digo, lo más que nada, por si está... ¿eh? ...por si está sintiéndolo de alguno que sepa el tema... ...a ver, iba como el culo... ...estaba ¿eh? prácticamente colgado... ...y colgóse de todo... ...ven ¿eh? pues cuando yo puse a colgar... ...colgóse, colgose de todo... Eh, ...cara, aquí pídeme que sea una contraseña... ...que sea la de mi madre... ...no sé exactamente lo que es esto... ...mira, lo mucho, pero esto... cierra ¿sí? ¿Eh? y, y, y, y ala, ya está... Eh, si no se siente pues a través del internet lo mucho, pero bueno doctores tienen la santa madre iglesia eh, que, que seguramente sabrán arreglar el engadeyo eh, mientras tanto pues nada oye, si a lo mejor sientes en directo, en directo cuido que sí, porque bueno aquí bueno, tengo una radio ahí, pero tampoco oye, a ver, grabar está grabando o sea que de lo, de lo malo y de lo peor pues oye mira, el podcast Vamos a vamos a tenerlo, vamos a tener el igual. Oye, fastidiadme más que nada por la gente que eh que te ha enchufado agora mesmo o 107.3 la frecuencia modulada que que non a sentir terra de cuca, non va estar sintendo radio non sei se estás sintendo radio cuca, no, eh? Estaría eh, bien eh, que los chateros me dijeran si se siente si no se siente. Claro, lo que pasa es que, tan, como tampoco en caso de que no se sienta, no van a sentir esta, eh, esta cuestión que yo fuego, pues a ver, yo una situación de esas que, que yo un poco paradójica. Bueno, no hay el paradoja caninos, dice. Y como el cuento ese de la madre que dice, si no te llega esta carta, visme, si te llega una y falta que me des nada. Bueno, pues esto bien son una cosa así. Oye, si no se me siente misáis, me si se me siente, pues pues también. A ver, que no que no va a haber, no va a haber manera de, eh, no va a haber manera de pañalo. Aquí ah, bueno, no no no, no dice, nada, nada. Que en todo caso, y tratándose de una pifia tan enorme, pues oye, tenéis que saber perfectamente que esto que estáis sintiendo, bueno, pues no puede ser otro que en el 107.3 la frame en Radio Cuca, pues, anedonia. Metióseme macetu al chat, macetu, si me sientes, dímelo, eh. Ah, que dice que si sí se siente, vale. Hostia, aliviaste-me la de Dios, maceto, aliviaste-me yo, porque entonces sí que, que no hice ninguna pifia, especialmente grande, hice una pifia pequeñina, que ya vos digo que ni siquiera puede decirse que fuera pifia porque, joder, vamos a ver, ya que esto no iba y entonces es lo más posible ya que, eh, es que se colgara el ordenante al medio y entonces sí que ya era una pifia mucho más grande a Y nada, bueno pues lo de hecho, ahora que ya estoy tranquilo, que ya sé que, eh, que, que se me siente, eh, eh. bueno, pues nada, voy, voy a contaros que hoy después de mucho tiempo, eh, en tuve en Shishon, ¿eh? Tu bien, tu bien Chichón, eh Me gustaba mucho eh, alto y claro Anadónico, dime Macetu Hostia Macetu, muchas gracias <ríe> hostia, Porque quedó quedó mucho más quedó mucho, mucho más tranquilo Nada, que contaba Eso de que después De mucho tiempo y fui a Fui a Xixón Fui a a trabajar, pero bueno, una cosa es por nadie, que por fortuna no trabajo en sesión. Y dijo por fortuna, a lo mejor pensáis los que oye pues estáis de conocer esta esta rencilla chorra entre Ubi y sesión. que estamos todo el día metiéndonos los unos con los otros una recia que de algunos es, tomen hasta en serio es ¿eh? una cosa tremenda tómela en serio y una cosa bella muy curiosa porque de normal ¿eh? Eh, siempre suele ser más suele ser más más grave la la enquina entre xente gente que que tan cerca los unos de los otros entre vecinos que entre que los más añoschaoos no sé a ver pues por ejemplo con el con tema de la rivalidad de las ciudades joder pues pues que si Dublanciño que si que si Bilbao San Sebastián que si Joan Candás que si estas cosas que que ya todos sabéis No de ser una cosa curiosa porque precisamente los que los que estamos más cerca, los que estamos más apegados, supónse que somos los que los que nos llevamos mal, ¿no? Los que tenemos esa esa rivalidad. Debo decir que yo nunca lo entendí, pero bueno, y mentira, enteré, joder, yo cuando yo era más más neñu, bueno, no, qué va, yo nunca nunca tuve nunca tuve ninguna manera para para contra para contra Xixón. De hecho, Xixón, eh Bueno, la gente de fuera, más gente de fuera diría, coño, pues, pues, casi son, eh, casi son la misma, la misma ciudad, ¿no? Son dos ciudades diferentes, pero está tan cerca, eh, que, que costaría, costaría a ver, en, en, de, en tu, en tu pues hay una comunicación de a través de, de, de transporte público de bus urbano cada, cada minutos. Pues hay que, bueno, pues casi más que, yo que sea de algunos barrios de Dubieu, ¿no? O de algunos pueblos de esa fuera es del concello de Dubieu, que igual hay autobús, pero pasa cada, yo que son que se llega cada media hora, eh? hay los que pasan cada cada hora, pues en Dubieu Xixón, cada 20 minutitos, o sea, pues ir molio por lo otro. Hombre, y es verdad que que hay un poco más caro, que movese dentro el concello. Bueno, un poco más caro no, y el doble, el doble más, que moverse perdiendo el consejo, pero bueno, oye, está muy, está muy cerquita. La gente de fuera, la gente de fuera con eso, con eso flipa. Al me, bueno, y con más distancias, <coughs> al una vez, hay, hay muchos años, que, que en el camping de, de Chuarca, ya sabéis que a mí me presto la de Dios de ir al camping de, de Chuarca, ¿eh? Y un sitio, un sitio muy, muy prestoso. A mí por lo menos, joder, gusta ¿eh? llevar una familia entrañable y que, que, gente más... ¿Conocéis ese dicho de que el cliente siempre tiene razón? Bueno, pues, eh, esta, esta familia que lleva el, el camping de, de Chuarca, eso, eso no lo sintió la vida, lo sintió no tan de acuerdo, tanto un puto día echando bronquios en todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que bah, a mí fue mi gracia ya, yo río me, supongo que ellos mirarán para mí y como a cada bronca me río dirán, no, este, y yo llamo un gol pero bueno, me, yo a mí oye, fue mi fue gracia son entrañables, son entrañables yo cuido que el que el día que vaya que eh, y que y que ya no me riña por nada bah, pues no sé va a perder como va a perder como un poquillín de, eh, de salsa de salsa y bueno pues yo en ese sitio eh, en en Chuarca, pues bueno pues viví, no que vaya mucho mucho tiempo eh, Voy cada poco, bueno, cada poco, cada poco tampoco. Y es mentira, voy cada año, a lo mejor voy a pasar una fin de semana en el verano, o, ¿eh? o como mucho de algunos años, iba también en las vacaciones de la Semana Santa, pues iba, iba también para allá. Yo siento que no sé por qué no sé por qué exactamente me, me presta. Supongo que a lo mejor porque viví, viví en el lunes ¿eh? unas cuantas cosas, Y cuando uno va tirando pavieju, ¿eh? pues ya empieza a acordarse de los sitios o lo mejor, por menos fecho de que el Tareggi pues elicítate, elicitate cosas, cosas buenas y cosas malas, ¿eh? cuidadín que, que chuar calle que un, posta un motivo, un de los, de los, de los centros, de los lugares de la mi vida y no necesariamente porque ¿no? porque allí pasaron cosas buenas hombre la mayoría de las cosas que las acordanzas que tengo de Chuarcas son buenas pero también eh, pues, bueno, pues algunos de los peores momentos de, de la mi vida pasó en pasó ¿eh? vamos que ya es lo que por ello eh, hay, hay de todo bueno pues una de las cosas más guapas eh, que me tiene pasado en, en chuarca fue una vez hay muchos años que bueno pues que Fici me una de las cosas que hice más de una vez en Chorca fue hacer amistad con otra gente que estaba que estaba que estaba acampado y bueno pues sí una de las cosas más pestosas porque oye pues ya siento del que tú pido igual que bueno, pues, pues que te presta no eh, al cordón yo qué sé pues Una vez, acuérdame de mucha gente que conocí, alcojo más unos heavis, estos no eran del que tupero, eran de V, pero y y la hostia, no sé, a ver, qué sé yo, igual a lo mejor digo alguna cosa que que ofiende a xente gente que me está sintiendo. Yo no sé si me sientes algún de algún heavy, En todo caso, bueno, heavis de este estilo ochentero, 80, bueno, ya está bien entrados los los 90, perduró así en la gente un poco más mayor, bueno, pues yo cuido que de esos ya no queden, ¿eh? de, de esos de la pasión por el metal y tal, bueno, yo cuido que, que de esos ya no queden, aprovecho, ¿eh? no puedo dejar de, de aprovechar para pa mandar en aquí un saludo, que no sé si llegará nunca, un saludo a, al mi amigo Mariano, ¿eh? Mariano, un... Un antiguo, eh, un antiguo compañero de Radio Cuca que hacía un programa eh, llamado La Hora del Metal y que cuando no sabíamos, no conocíamos el Tobí y tal, habíamos unos cuantos que, bueno, veíamos aquellos carteles llenos de, de calaveres y movides y tal y no teníamos claro si era en plan de, de cachondeo, eh, para cachondear eso de los heavies así en plan, yo qué sé, pues si... buscáis algún vídeo y sentís a, sentís a los Gigatron, por ejemplo, son una gente que se ve que presta la música heavy, pero se yo de, de, de, de, de, de todo el movimiento heavy, y, y los, los, los, los iconos y la estética y tal. Bueno, pues esto al final resultó que ya era, ya era así, y era un grupo de gente que, que ellos prestaba la música, prestaban ellos la música heavy, Eh, pero, bueno, ríese, pues, hacía ellos gracia ríese de todo lo que llegara, eso, pues, por la estética, la culturía, el, el, el way of life, digamos, de los de los heavies, ¿eh? Y es una cocina así, ¿eh? Entonces, bueno, pues, aprovecho, ¿eh? Aprovecho para pa mandar un, un saludo a, a Mariano, uno de los... de los locutores de la hora del de la hora del metal que el programa de de Heavy de Coña Javi de Coña no, Heavy música tal, pero luego de coña le, los los comentarios. ¿eh? Un, un saludo para pa mi amigo Mariano, ¿eh? Eh, que posiblemente nunca sienta esto, pero da lo mismo, ya sabéis que yo muchas veces eh, lanzo de aquí saludos a gente que gente que igual como hacía como hace 15 días, gente que igual está muerto ¿Eh? Y, y otras veces siente gente que sé que no está muerto que el mariano no está muerto o no, menos siendo que morriera desde poco para acá desde poco para acá digo desde ayer a ver, entendámonos y algunos días venga, morboso joder, morboso no, realista hostia a ver, y como yo ¿eh? no vine la semana pasada porque estaba cansado por pura vacancia no vine a hacerse programar a la semana pasada pero guapamente podía ser que tuviera muerto eh sí, porque no Tengo edad para morrer. Bueno, todo el mundo tiene edad para morrer porque todo el mundo puede morrer en cualquier en cualquier momento. Pero bueno, pues yo como los demás. Oste ¿eh? pues, a ver qué pensáis. ¿Qué pensáis que el anedónico va a durar para siempre? No, el anedónico no va a durar para siempre. ¿eh? El anedónico morrerá morirá cualquier día. Puede ser o bien una muerte física real de lo que el el, el, el el recipiente físico ¿eh? que contiene al anedónico... O puede ser sencillamente que de, de repente me vuelva feliz ¿eh? y deje de ser anedona en cuanto ya no tenga ¿eh? no tenga ningún ningún motivo para hacer este programa, para para hacer para hacer anedonia, hombre. Y yo qué queréis que os diga personalmente, ¿eh? Si me vuelvo un tío feliz y ya no tengo que hacer anedonia Mira, pues, siento mucho por vosotros, ¿eh? pero <risa> cuidadín que yo. ¿eh? Yo como lo que lo que digo muchas veces, pienso muchas veces de de gente que gente que escribe, gente que canta y que, y que claramente tiene una tiene o tuvo una vida miserable y por eso fue capaz de, de escribir esas cosas. Yo bueno ya sabes de sobra cuál es el mío escritor favorito porque estoy fartuco de decirlo que digo lo cada cuatro días. Eh, por supuesto Edgar poe y bueno Edgar Poe tengo claro que si y era capaz de Describir de lo que escribía, si era capaz de, de transmitir esa, esa angustia, esa ansiedad en nuestros relatos, ...y era porque el, el prove la, la sentía, ¿eh? la sentía. El, el prove estaba preñado de esa, de, esa misma, de esa misma angustia, de ese, de ese disgusto que, que transmitían esos, esos relatos. Estoy absolutamente seguro de que, de que Edgar Allan Poe hubiera querido más. ¿eh? no sentir, perdón, que salimos lo típico de desea que este programa haga cambios en el equipo, no, hombre, no un deseo, a ver, un deseo prometilos, sé que ha tomado culo, venga un no como una casa y ahí seguimos con el programa, hostia. Que estaba hablando encima debiera ser, debiera ser eh, debiera ser, dice, 402. Perdona, ya que ya sabéis que yo curto de vez en cuando, yo cuando me dicen algo en el chat, yo curto, ¿eh? porque interésame mucho más lo que dicen en el chat que, que lo que puedo decir yo. Y, y DidWeiss402, en los podcast será para siempre. A ver, depende, ¿eh? Imagínate que bien, pues, no vamos a decir así un apocalipsis de estos chungos, nuclear o tal, pero un el pulso electromagnético, que hay un tema que a mí me, me presta mucho. Viene un pulso electromagnético por una tormenta solar, no tiene que ser por una explosión nuclear, por una tormenta solar, que puede ser que llegue una cosa de lo más normal del mundo, ¿eh? Y que más o menos, cuido que llegue ahí, que cada cada 100 años, cada 100 pues y el normal que llega una lo que pasa que eh, mientras no teníamos eh, bueno pues mientras no dependíamos de ciertas eh, transmisiones electromagnéticas y, y del dominio de lo electromagnético el electromagnetismo para pa cosas muy importantes como por ejemplo eso pues, pues que te los postcas almacenados en, en formato informático en formato electrónico pues no pasaba nada. Pero hay, ahora la próxima que venga, vamos a flipar, vamos a flipar, digo yo, ¿eh? vamos a flipar. Igual después al final resulta que, que no llena, nada, ¿eh? Dice el WES402, mientras haya energía eléctrica, claro, claro, pero esa ya es la cuestión. Si viene un pulso magnético, ¿eh? todo, lo, todo lo que funciona con, con electricidad deja de furular, ¿eh? O sea que los poscas también desaparecen. ¿Eh? de hecho eh, esto que vos estoy contando el pulso electromagnético que los poscas ya desaparecen ya tienen pasado en infinitos universos paralelos ¿eh? unos otra, de una manera en otros de otra pero en infinitos universos paralelos ¿eh? el, la tormenta electromagnética y el pulso electromagnético ya se produjo y los poscas de, de anedonia ya no existen ¡Qué suerte tenemos de estar en este universo, vida, eh! Bueno, de hecho, hay infinitos universos paralelos no, no en los que Anedonia no existe porque el anedónico Miserable, eh, eh, o sea, se si yo volvió a ser feliz. Hay también infinitos para, no, universos paralelos ¿eh? los no es que, no es que no existió nunca, ¿Eh? Nunca nunca llegó a existir un anedónico miserable y entonces pues tampoco no existió nunca a anedonia y seguro que también infinitos universos paralelos nunca, nunca llegó a existir a anedonia porque el anedónico de esos universos ya es tan tan increíblemente anedónico que ni siquiera ni siquiera la radio locura al final resulta que estamos en justo medio estamos en mitad del infinito ¿eh? <risa> como muele la religión esta de los universos paralelos de verdad una pesada bueno pero estamos hablando de, del heavy Eh, eh, antes fue mucho tiempo yo falaba del, del heavy metal del heavy metal eh, no porque hablar de la, de la obra del metal, de aquel programa de Radio Cuca de muchos años no, eh, aquello vino a cuento precisamente de que estaba falando de unos heavies eh, que, que conocí en el, en el camping de, de Chuarca unos heavies <risas> O sea, vais, yo voy a contar estas cosas ¿eh? y vais a pensar que estoy inventándole eso no no de verdad que llega que llega así ¿eh? que llega que llega tal como os digo ya sé que resulta ridículo increíble bueno van va en van en el sentido de ¿eh? van a líneas de los hecatrón y de, de lo que hacían ahora del metal de, de, de ver que, que, que hay que hay cosas del, del del movimiento heavy que son así un poco mirad Eh, ¿Qué os pues parece si os digo que los heavy's aquellos eh, tenían pósteres? Sabéis, de bueno, esta veneración, esta idolatría que muestra el movimiento heavy tradicional. Eh, hacia los iconos eh, hacia los iconos del movimiento que normalmente son bueno, pues, pues eh, eh, músicos eh, músicos heavies, eh, famosos una estética más ahí muy marcada mucho cuero muy, mucho metal, pelos largos, melenes tal, bueno pues eh, todo eso normalmente eh, plásmenlo en, en pósteres eh, y, y los, los heavies pues solían tener la la su so habitación, el su so, el so habitáculo, pues lleno de pósters de, de, de Heavis de estos, y si de alguna vez tuvisteis un bar de Heavis, pues pues también, ¿eh? son muy amigos ellos de la del estética, ¿eh? de la estética de los iconos. Bueno, pues una cosa que ya puede parecer ridícula, bueno, que de hecho ya es ridícula, tiene poner pósteres dentro de una tienda de campaña, Bueno, pues no me sé decir de qué grupos eran porque no me acuerdo, pero los heavies estos que, que yo conociera, eh, que conocí muchos años en el camping, eh, tenían pósteres pegados dentro de la tienda de campaña. Que bueno, pues, yo, ¿qué queréis que os diga? Pues a mí eso ya de malo parecía muy. Bueno, pues va, qué sé yo, bastante ridículo, ¿no? Bueno, pues, pues tenían los los pósters dentro la tienda campaña. Después hacíamos hacíamos cosas, hacíamos cosas que ya por ejemplo, bueno, pues cuando ellos pelaban patates, porque bueno igual que hacíamos nosotros otros, cocinaban la los vitualles vituajes ahí con un camping gas en el propio camping, un hornillo que también un fornillo. que también se dice bueno pues el el caso es que para pelarles cuenta de pelarles con un cuchillo de de cocina pero una navalla de de campo de excursión no pues pelarlos con con una navalla de estas automáticas la típica navalla de macarra ochentero y de maleante pues una una navalla automática así si la para pelarles les patates tremendos, tremendos, tremendos pero bueno, oye cada un, cada un y cada un y cada un la verdad que está muy bien que fegan les cosas que le presten mientras no se metan con Naida Y, y curiosamente, pues, bueno, curiosamente no, joder, aquellos heavies no se meten con nadie, ¿eh? También ahí también los heavies y, y charraben con, con la gente y hicimos amistad con ellos y, joder, pues, muy bien, ¿eh? muy bien con aquellos heavys, pero bueno, facían cosas, bueno, cosas de heavys, oye, qué sé yo, <risa> normal entre los heavies seguramente hacen esas cosas, a lo mejor estoy contando esto como si fuera la, la gran novedad, la gran cosa que me pasó y es lo más normal del mundo que los heavies pongan, ¿eh? Postes de Happy de dentro de, de, de esa campaña, los tindas de campaña en los cambios. Pues pues igual sí, qué sé yo. Y conocí, conocí más más más gente en el en el camping de. ¿eh? en el camping de. De, de chorca conocí una vez un, un, una gente mira que, ya que el otro día también falabas de gente que conocí de la idea que muchas veces no volvía no volvía a saber también voy a falar de, de, de los salesos ¿eh? los salesos conocílos, los llamámoslos los salesos básicamente porque llenen de, de salas ¿eh? según según nos contaron pues bueno lleno un, un grupo de, de gente ¿eh? que, que iban a, a, a Chuarca a pasar un, un a fin de, de semana, igual que, que, que iba yo. Y bueno, pues resultaron de ser una gente muy prestoso ¿eh? eh, unos cachondos mentales con los que la verdad que, bueno, pues pasé un pasé un buen rato. ¿eh? Chumabe, madre de Dios. ¿eh? <risa> había un par de ellos que... había uno que se dio una hostia tremenda, no sé si conocéis... Eh, chorca lo que hay el paseo de la, de la playa eh, y toda la muria de piedra que hay hasta que llegues a la a la arena ahora hay una hay una valla eh, o sea que bueno y es difícil que por allí pero de aquella en no una valla y, y de aquella para arriba eh, lo que todo lo que era el, el paseo de la playa había chiringuitos que ponían música y tal y era típico salir de noche salir de noche por los chiringuitos aquellos entonces claro la gente chumábase como iba salía su esto salía su esti y bueno pues supongo que no sería el único que que yo pega los trompicones pelmuría muria aquella hasta hasta la playa lo que pasa bueno como estaba con una puta cuba dios una hostia tremenda pero risas vocal de gente no me acuerdo pero estaría tarea, tarea muy jodido, <risa> dijo yo ya gente prestoso conocí unas rapazuques de decisión eh, también muy muy prestosos eh, <coughs> que de hecho eh, bueno pues después alguna vez vi vi precisión que decisión estoy hablando eh todo esto llena más para pa seguir hablando de decisión y, y, y eh, Curiosamente, ¿eh? de la, el pie, digamos, para seguir hablando eh, de decisión, no va a ser eh, necesariamente cuando conocí a los Mozuques de decisión. El, el pie para seguir hablando de decisión va a ser la, la vez que conocí a una, una gente de, de Madrid, ¿eh? una gente de Madrid que bueno pues que nunca conocía Churcán, que llegaron allí. Per, casualidad me cogieron un sitio como podía ser cualquier otro y, y, y, y metieron allí, metieron allí, metieron allí en el, en el camping de Chuarca y allí donde, donde donde yo les les conocí y bueno pues ya curioso porque bueno cuadró un año que fueran agosto, les fiestas fiestas gordas de San patrón de los borrachos. No sé, podéis imaginaros cómo son cómo son las fiestas. Y bueno, claro, les moces mozos estos madrileños también lo que prestaba lo que prestaba eso tuarcas, las fiestas aquellas y tal. Y entonces el día que marchamos, ahí es pa Madrid y yo yo pues Pues claro, decían, joder, pues vendré, vend, vendrás muy a menudo, ¿no?, porque este sitio es precioso y tal. Pero decían, no mira, yo yo ya igual hasta el año que viene, hasta el verano y era un vuelvo. Pero bueno, con lo cerca que está, digo, bueno, me cerca relativamente, a ver, eh, oye, tengo que agarrar este alza, y, y dícenme ya, pero bueno, ¿y ¿cuánto tardes subí aquí? Digo, bueno, el, el directo este, la verdad que una hora o así, tampoco más. Y dice, joder, yo lo que tardo yo por la mañana para pa, pa ir, pa ir a escuela, para ir a, bueno, ya a la universidad, para ir a la universidad. Digo, yo, bueno, pues, pues claro, visto así, la verdad, y, y de alguna vez también hablaremos del tema de, de lo de, de, de Sissón. ¿sí? Eh, y, y dice, bueno, pero, pero joder, vende minutos. ...veinte minutos... ...de Bío y Chichón... ...treinta kilómetros... ...pero eso no es llenada... Eso, ...eso es casi la misma ciudad... Y, ...y sí, la verdad que... ...bueno, pues casi la misma ciudad... ...por cierto, fue un inciso... ¿eh? Eh, ...por una casualidad enorme... Eh, ...no sé por qué... ...eh... ...alcontré... ...la moza esa que conocí... ...estoy hablando pues de ahí... ...pues... ...pues guapamente... ...estamos ahora en el 2016... pues no, 20 años no creo que faga, eh. Eh, fadrá, yo qué sé, 15, a lo mejor, eh, pues pues sus 15 años o más, tiene que facelos. Oye, pues José, me por medio, por una, por una cara muy extraña de la vida... Al con, con esta misma moza, ahora 15, bueno, al físicamente no, al por internet con esta misma moza eh, que conocí hace 15 años, al no quiere decir que, que contactare, ¿eh? quiere decir que mirando otra cosa, ¿eh? al contrarme que está trabajando en un centro de rehabilitación de, de la ciudad de Logroño, mira tú que vueltas da la vida, ¿eh? mira tú, ¿eh? ahí hay 15 años diciéndome que. contándome que que porque no andaba a Chuarca cada dos por tres y que si llueve que prácticamente hiero lo mismo y resulta que que al que que ahora está que ahora está tan logroño que bueno que loroño está muy allá, o qué sé yo igual siguiendo esa misma filosofía tampoco está tan paya no y podía dir dir a hacer una visita te salía muy gracioso a pasar por allí hola, el corde este de mí, conocimos eh, casi 20 años en eh, Chuarca de camping, una puto fin de semana y dirá a ella, policía policía, <ríe> qué sé yo bueno, historias Y bueno, todo este todo este rollo, ¿eh? ya va media hora de, de programa, todo este rollo para pa explicitar ¿eh? que, bueno, pues pues que a mí, Xixón, la verdad que eh, tiene razón, está gente de fuera, ¿eh? y es casi un, un pedazo de. Un pedazo de viejo, ¿no? Porque entonces enfadaseme, bueno, voy a decir que Xixón y un pedazo de viejo. voy a decir que Vieux y Asturias es una cosa muy buena, ¿eh? Que, que tienen bastantes núcleos de, de población, un poquillín apiñados, eh, cerquera, y bueno, pues movete con facilidad de, de uno a otro. Eh. Y, y de la misma manera que yo digo muchas veces, eh, y, y sentiste lo aquí bien de ellas, eh, no, no digo. ninguna novedad eh, cuando digo eso de que oye pues que Novio bueno pues pues que a mí pese a que lleve una ciudad que no me que no me fascina ¿eh? yo no la cambio por otra porque eso pues bueno lleve un sitio en el que del que lleve fácil salir ¿eh? y, y por eso pues a mí me gusta tanto porque a lo mejor hay otros sitios que pueden ser a lo mejor mayores que Novio ...pero de, de los que no es tan fácil salir... ...y por muchos mejores que sean... ...a ver, de vez en cuando... ...va a prestar, va a prestar salir... ...y bueno pues... ...de aquí salse, salse bien... aquí una ciudad... ...que yo cuido que ya es relativamente... cómoda para... ...bueno pues... ¿eh? ...llevadera... ¿m? yo curioso el término este comodidad... ...es potrico yo muchas veces... ...contra, contra el término... ¿eh? ...comodidad... por embargo, bueno, pues pues, después pues digo que, bueno, pues Juvio no me disgusta porque llevo una ciudad cómoda, lo que pasa que a ver mmm, llevo una ciudad cómoda por eso, porque puedes escapar de ella de ese mes en cuando, y sabéis un sitio al que yo escapo mucho bueno, sí, préstame escapar al monte préstame escapar a la huerta, préstame hacer todas esas cosas, pero préstame mucho, mucho también eh, escapar para pa ese xón. Yo siempre decí que que hay dos cosas que que yo no faderé en mi sesión y una ciudad que me que me gusta, me gusta mucho. Y como la la la cara B de Dublín, somos la cara de la cruz, quizá. Y hay gente, Dublín es la ciudad tradicional, rancia. y se de lo dentro de lo que cabe ¿eh? y bueno más innovadora tiene cosas más ¿eh? ya pues digo que dentro de lo que cabe porque tampoco vais a pensar que llegue ninguna maravilla pero bueno comparado con uveo pues a lo mejor y a lo mejor sí ¿eh? y tiene cosas peores y cosas mayores cubrió pero bueno yo hay una una cosa que pese a lo mucho que me gusta que, que tengo claro y que dice siempre yo en su no quiero ni vivir ni trabajar Y vosotros diréis, bueno, pues eso no es coherente con, la, con lo que estás diciendo, de que te, te presta aquello y tal. Y sí, préstamela a Dios. Pero préstamela a mí yo precisamente por eso. Porque no la tengo eh, asociada a cosas bueno pues que son, joder, que no me presten. ¿eh? trabajar pues oye, ¿qué queréis que os diga? No, no presta especialmente. A ¿eh? ver, vale, sí, pues hacer un trabajo que, de, que te guste más o menos, pero bueno, pues seguramente... pues eso, si dijéramos, oye, tú si no tuvieres ningún tipo de necesidad de lo económico y tal, trabajarías, la mayoría de la gente no, todos, por supuesto que no todos dirían, no, yo no trabajaría, yo trabajo porque no me queda otro, ¿no? Bueno, pues yo no quisiera que esa sensación, se asociara a la ciudad de Sijón. Y yo me tampoco quisiera vivir allí porque la vida no lle precisamente una cosa más alegre. ¿Eh? el vivir el día a día pues bueno y, y a veces bueno, a veces malo y a veces pues es muy malo y no quiero asociarlo allí porque aquí sitio me gusta para pa ir precisamente a todo lo contrario yo tengo, eh, tengo a esa ciudad asociada al, al, al verano al, al fin de semana a, a salir de fiesta a, a, a ir a calellar eh, eh, a ir a relajarme ¿eh? Ya lo sé que cómo te relajes a ver, en una ciudad, entiendo que te relajes en el monte, podría decir cualquiera, entiendo que te relajes en la huerta, pero en una ciudad que al fin y al cabo llega una ciudad como la tuya, sí, pero no llega la mía, y la, la, la parte vacacional. Yo hay muchas veces que me presta sencillamente y, y, aparte de que bueno, pues por supuesto cuando llega era Neño, para ir a la playa lo más fácil era, y era dirección. ¿Eh? cuando la mi mamá me llevaba a la playa, oye, pues lo fácil era coger el tren, o coger el, ¿eh? o coger el, el alza y, y, y, y de ir a sesión, y era lo más rápido, porque, bueno, como bien decía también algún maceleño que conocí, como llegué, eh, que hubiera a uno en playa, como que no la tiene, si, si la tiene ahí, no hay más que montarte en, en el autobús y, y estás en un momento en la playa. ¿eh? Claro, visto desde de la óptica del que echa... cuatro horas, cinco mínimo para ir a la playa, bueno, o menos, según con y pise, pero bueno, unas cuantas horas, claro, pues, el, el agarrar, pagar ahí tres euros y, y estar ¿eh? y en la playa, pues, oye, ¿eh? <ríe> venlo, de, venlo de otra manera. Pues eso, yo lo a, a la playa, ¿eh? asociábalo a... También tuve la mejor temporada, de tuve un par de temporadas de, de salir por de de Folisha. ¿eh? Eh, sí, un, había sitios en veo que me prestan especialmente y yo, pues la fin de semana, salía, salía por el ¿eh? Y por allí, pues, pues ya era otra cosa. Sí, yo os digo, oye, más no sé cómo llamarlo. Hay más de todo, ¿eh? hay más de todo eh, todavía no, no sé con quién hablaba y ayer que me decía eso de que hubiera era más pijo, más rancio y tal, y Chillón, y Chillón no, era como más popular. Y decíamos, bueno, popular, una mierda de ver, la pijería que hay en Xixón también, la pijería que hay en Xixón yo cuido de ahí mil vueltas a la que hay en Ubiéu. Pero yo que... A ver, ¿cómo, cómo, explicaría, cómo me explicaría yo eso? Lo que pienso yo, ¿eh? A ver, después otro puede, puede pensar otra cosa totalmente distinta. Pero la, la pejaría de Sixón... En Sixón todo yo más que no veo. A ver, son muy grandonones ellos, ¿eh? Que si... Bueno, pero no hay más que, que sentir lo de... ¿eh? El campo de fútbol y el molinón... y tienen la escalerona, y tienen la agresiona y son muy grandonones allí, entonces bueno pues, pues oye, como son tan, tan grandonones, pues entonces bueno pues oye y no es normal que que pagan, que pegan esas cosas, ¿no? y, y, y la cuestión ¿de que de qué te voy hablando, coño, que raro y que se me marche la que me marche la, la pinza. Claro, yo que estaba fichándome aquí en otras cosas y, y, y me marchó se me la la, la la pinza un, un poquillín. Un poquillín, o de o de o de, o de todo, pero pero bueno. Bueno, pues eso que estaba yo diciendo básicamente que, que, que Yeh, si yo enyes y tú que me prestas, pero para ir a para ir a relajar, para ir a posar, ¿eh? Eh, ah eso que son más de todo. También estaba diciendo ¿no? que son más de todo. Eh, son más de todo los pijos de Sición son más pijos que los pijos de Ubiel lo que pasa es que en Sición hay muchas otras cosas además que que que no son que no son que no son pijes. en y todo como más cercano a la media eh Ubiel estabas ye... hablando de los pijos eh <risa> gracias Mateo por siempre la pinza oye qué raro oye que se me marcha la pizza ay ay estoy oye que voy haciéndome mayor caray ya sé lo tonto eh ...entame a nedonia haciendo un guaje... ¿eh? Eh, ...que... ...diz di, más de tú... estabas hablando de los pijos... ...que danas con cualquier lado... ...hombre, la verdad que bastante... ¿eh? ...vamos a, a, a poner pañuelos calientes... ...si ¿Sí ...también es verdad... ...también es verdad... ...pero bueno... qué te digo yo que, que esto es cuestión de la edad... cara bien yo a hacer este programa... ...siendo relativamente mozo... ¿eh? Con, ...con los míos 31 añinos... O 32, ay, calla, que que ahora voy a tener un problema porque yo estaba convencido de que eh, Anedonia hacía 10 años. Ahora, pero si supone que yo no empecé con 32, hostia, ahora mismo tengo un, un, un problema gordo porque me acabo de dar cuenta de que yo te iba a celebrar el aniversario, el décimo aniversario de fin de este año, y que llepa siguiente, no, no puede ser, no puede ser. Vamos a ver, yo ahora tengo los 40, voy a cumplir 41 tal. Madre de Dios, pero pues si yo... Ay, tengo un, un problema cuántico, pero bueno, ya lo, ya lo resolveré. Bueno, pues eso, seguíamos, que aparte de que, eso, que por culpa de la edad, que lógicamente ya estoy más... ¿Eh? Susceptible a, a estos olvidos y este yagún es bueno que vamos a hacer. Tendréis oye, los intentos de la neodonia que esto va a pasar mm, muy a menudo según pasa el tiempo. Llegará un momento que ni siquiera me acuerdo de, de, de, de ver, que llevo tantos años haciendo esto. Calla, oh, no pues es mentira. Luego, me desde el otro día, bueno, eso que Shishon, que ye, como más extremo. Hay más de todo, ¿eh? Además de todo, Yuvieuye como más centrado, está más más cerca la media, ¿eh? Eh, si yo las cosas van de 0 a 100, digamos, ahí de 0 y de 100, y en Yuvieu pues pues no, van de 30 a 60, A lo mejor, ¿eh? Y una cosa diferente, eh home, hombre, cambiaron mucho las cosas, ¿eh? porque precisamente bueno cuando estábamos hablando de estes, de estas diferencias eh, acordámonos de que oye yo cuando yo era niño y yo soy siempre viví en un barrio de lo más popular dejamos y más y más vulgar de, de la ciudad y acordóme de que cuando yo era niño la, la mi abuela para bajar a, a la panadería pues a lo mejor oye pues arreglábase, maquillábase, poníase la ropa bueno, eh, peinábase y eso para ir a la panadería, porque y que nadie de nadie pasó otra manera, por Dios. Y si llamabas un poco la atención por por tu aspecto o lo que fuera, pues mirábate todo el mundo raro y tal. De hecho, mira, y yo acuerdo que que les dimos pintes, Cuando iba a Mozu, asustaban a la gente. ¿Eh? y muchas veces pienso digo pero si no llevaba pintes diferentes a los que llevo ahora la cuál ya es la diferencia que ahora son normales ¿eh? ahora las pies antes anden con, con, con chaquetes de cuero y, y con pantalones rotos sí y, y, y al recuerdo que cuando yo era mozo podía llevar los pantalones rotos pero yo porque te rompieren <risa> Y, y podíais llevar una ¿eh? una cazadora de cuero con, con, con tachueles y tal, pero ya era porque ya eres un, un puto macarra de mierda, ¿no? Bueno, yo era uno de esos. Eh, pero, pero ahora no, ahora ya lo más lo más pijo del mundo. Entonces, claro, eh, oye, pues cuando lo pijo mira eh, yo siempre pongo el ejemplo de los de los playeros negros. Yo cuido que, que bueno, cuido no y celo, ...en aquel tiempo ponías unos playeros negros... ...madre de dios... ...hostia, mira mente apartarme en los niños cruzando mendacera, acera... ...bueno, tremendo... ...y ahora ya ves tú... ...qué problema hay... ...playeros negros de cualquier color... ...y lleves si en playeros o cualquier sitio... ...y hostia... ...yo recuerdo me tomeía cuando... Eh, ...cuando pusí pendiente... ...madre de dios... Cómo miraba la gente y, y de algún día yo hasta me llamaba la atención y llamaba mente de todo y, y ahora pues, ahora lo raro y llevan una más, los normal yo un, una docena de ellos eh, y lo raros y llevan una oreja ahora pues una nariz una ceja una punta en todas estas cosas ¿eh? más rollo me da bueno pues pues eso que, eh, que os contaba que de todas maneras ¿eh? contó precisamente lo mejor por eso porque bueno pues yo soy una persona que Ya os conté, cuando hablé alguna vez de, de rasgos de personalidad psicométricos, un factor psicométrico y el, ese que llaman el factor apertura a la experiencia, ¿eh? que lle, bueno pues la diferencia entre las personas que prefieren lo que hay y, y, ¿eh? y lo, lo que lleve ortodoxo y es sin cambios y, y están bastante cerrados a experimentar cualquier cosa nueva, Y la gente que, que todo lo contrario, que, que te abierta a todas a las toles cosas nuevas. Dice, ah, co, joder, dice tú y aquella vieja que te preguntó si eres pacista, <risa> Cajo la ley. Estoy en la hostia, ¿cuánto lo toco aquí? <risa> dice, escuché ese programa hace poco. Hostia, pues hay tiempo ya, ¿eh? Bueno, no, tampoco, bueno, qué sé yo, sí. Ay, no lo sé, no lo sé, pero bueno, yo igual. Sí, sí, efectivamente. Acuérdome de, de aquella vieja. Bueno, por los que no sepáis de qué va va el tema, cuento luego otra vez. Eh, Acuérdome de una vez. Más Venía de, de la pola llaviana, no sé si era del descenso del Nalón. Podía ser. Bueno, a, lo que sí sé, llegué que venía en Carbonero. Ahora mismo tengo la duda de si fue una vez que venía de Forlicia del descenso del Nalón. una vez que venía de de jugar un partido, una Napola Napola Llaveña. El caso es que bueno que venía yo un carbonero, que sabéis que y si no sabéis vos lo yo que tiene la la parada aquellos autobuses que ya allí de autobuses tenía la parada en el ahí años tenía en el campi y bueno pues yo yo bajé y y iba con un con un amigo Que, que también llevaba pendiente, que, que en aquel tiempo ...y era una, y era una cosa rara, ¿eh? ...y era una cosa rara, y íbamos un poco, si era de, de macarras, de mangantes, de, de lo peor, de lo peor de cada casa. Y, y nos una ...una vieja, oye, vosotros que, ye, que sois pacistas, el queo, que dice, que si sois pacistas. Y, y después de pensar... entendimos que la mujer lo que quería decir ya era, ya era que si éramos pacifistas. y decimos bueno no no necesariamente depende y, y decíannos ellos ella no que yo pensaba que, que los que llevabais pendiente que que, que yerais, yerais <risa> y que yeréis yeréis pacistas bueno pues bueno mejor eso que no los que los que pensaban directamente que yeremos macarras y delincuentes que de, de esos también también los los sabía los había seguro y, y muchos bueno pues ya os pues digo yo en, en aquel momento hay hay tantos años que yo, no quisiera ni decirlo <ríe> oye mentira a mí no me importa decirlo hay 20, más de 20 ya más de 20 años y bueno pues eso, llevaba sí, más de 20 y bastantes más sí, muchos más un cuarto cielo tranquilamente pues es lo que yo decía en aquel momento bueno pues era la la de dios obvio vivía en una ciudad rancia y es sin embargo pues veis cosas veis cosas que llaman más la la atención de hecho ahora todavía vais a Eh, vais a sesión y seguramente veáis cosas más más novedosas, más nuevas... ...y no estoy refiriéndome a cosas espectaculares, estoy refiriéndome a lo mayor... ...pues eso, a, a tipos de, de negocios, por ejemplo... ¿eh? Que, ...que seguramente serían impensables en, en Ubio, cosas muy muy novedosas, diferentes... ...bueno, pues, oye, eh, ya la diferencia tampoco pasa nada, ¿no?... ...a mí me me los dos... ¿eh? después voy voy a seguir contando pues eh, eh, lo, lo, lo mucho que eh, que me que me gusten eh. joder quería quedar de puta madre y poner un cantar ahora sí y voy a ponerlo hostia por los míos guapos que, que voy, eh, voy voy voy ponerlo hostia joder digo yo y, y me dame la gana y, y voy a ponerlo voy a ponerlo porque lo digo yo Parezco al de, al de la película aquella de, de Berlanga, ¿no? Bienvenido, Mr. Marshall. Decía ese, debo vos una explicación y como alcalde que soy, vos la voy a dar porque vos la debo y y, y es que estoy estoy como el aquí buscando una cosa, ¿eh? que es el sitio donde tengo toda la música, ¿eh? bueno, a la, a la música al contrela. el el tema que vos voy a poner. Sí, mira, por una vez voy a poner un tema que a lo mejor tiene un, un poqueñín que ver con todo esto que te... A ver, a ver, a ver, que ya que están sonando, están sonando me parece dos cosas a la vez. Esperéis un segundo, vamos a ver, vamos a ver. Eh, eh, esto cierro, ¿eh? Y entonces esto eh, tengo que cerrarlo también porque si no suenen dos cosas a la, al mismo tiempo y, y en la radio eso queda realmente feo, que, que suenen dos, ¿eh? dos cosas al, al mismo tiempo, de verdad. <risa> Y, y ahora con distorsión de la de mi madre bueno, no pasa nada oye, el fifí es que en un hubo alentamu ahí les ahora Sigue sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Ubieu. Sigue sintiendo Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada. Hola, mi orte sintiendo Radio Cucaracha a través de www.radiocuca.org. Hola mayor, ¿y que bueno, estás sintiendo este programa? ¿Estás sintiendo anedonia a través de la emisión en diferido de también de Radio Cuca. ¿Eh? Bueno, entonces también estás sintiendo Radio Cuca? vale, quedóme mal, vale, quería hacerlo bien y tal, pero pero quedóme un poco pifioso. No pasa nada, estoy en anedonia y hay muchas pifios. Lo que sí quiere decir y que puede estar sintiendo en lo puto directo y entonces y a través de Radio es eh, se si oye 23 de febrero del año 2017. Y si estás en el meridiano de Greenwich Masum, eh, sí, es así nadie son las 22 y 04 minutos de la noche. Y si llega cualquier otra hora, llegue eh, que no estás en el meridiano de Greenwich Masum. O, o, o también que el programa no llegue en directo entonces llegue en diferido y entonces si estás sintiendo Radio Cuca eh, bien sea ya por la FM o por el internet eh, pues ya que, bueno, pues está en, en redifusión redifusión que ya es zarosa no sé decimos cuándo va a redifusionarse ¿eh? porque ya es zaroso ¿eh? unas veces puede redifusionarse mañana mismo y otras veces otro día, qué sé yo o en caso, eh, en caso de que, de que, oye, pues que, que, que, que, no te hay sintiendo Radio Cuca, pero que sí que te hay sintiendo anedonia, dices vos hostia, esto como coyones puede ser, eh, ¿Cómo puta sintiendo radio anedonia si no estoy sintiendo Radio siempre sí, sí puede, puede pasar eso perfectamente, porque puede ser que te estés sintiendo archivo punto ¿eh? Ya veis que, que, que por haber hay, hay posibilidades a ¿eh? posibilidades a cientos y a, y a miles y a millones y a, y a, y a todo lo que. ¿eh? a todo lo que a todo lo que queráis. Bueno, pues ¿de qué te voy a ir hablando antes de ¿eh? antes de que los heavies, de los, los heavies cantaren? Pues, pues nada, estaba hablando yo un poquillo de eso, pues, qué chichón, y ese, ese sitio que está tan cerquita, tan cerquita, que me presta prestado tanto y que pase, la verdad que hoy fui y llevaba a menudo meses, muchos meses, y curiosamente, porque un sitio que, que me presta, un sitio en el que nunca nunca querría a trabajar, en el que nunca nunca querría que de vivir, porque sinceramente presta me ir a estar allí. ¿Eh? Ah, y, y solo eh mira que bueno a veces no a veces hoy tuve bueno pues primero trabajando esporádicamente ya pues digo porque ¿eh? en lo que no quisiera ir era ir a trabajar de de seguir allí tuve trabajando esporádicamente y después tuve con unos con unos amigos de de por allí eh, por cierto un saludo porque de vez en cuando eh, parece que, que parece que sienten esto uh, joder Y, y, y luego, y, y pásame, como me sigue pasando eso, de que siente que me conocen, pues siente este programa, desea de, de, de falame, agradezco mucho que siente que me conozca, siente este programa y, y siga siendo amigos míos, como ¿eh? como si nada. ¿eh? Una cosa curiosa, pero pero pero pasa. ¿eh? Y, y, y, y pasaría seguramente también al revés. ¿eh? No, de alguna algunas pasó y... y Mira, esto lleva una truga guapa para para la gente que está eh, que está chateando es, esta esta esta noche, porque no sé si a vosotros vos, vos pasa, pero en el medio caso basta basta conocer a bueno pues a, a alguien a quien por motivo que sea pues pues sigues o, o mires o, o lo que sea, eh. Y, y que claro después en persona ya no es exactamente lo mismo, seguramente ya conté 40.000 veces pues la vez que tuve la ocasión hay muchos años, hay muchos años que yo de aquella eh, seguía mucho a, al, al fermismo Guruza, ahora ya sabéis que tengo bastante, eh, bastante manía, eh. no me, no me que bien a mí es rapaz, pero bueno de, de, en aquel momento sí oye fue conocerlo, eh, madre dios a, a tomar por culo Idolatraba yo a los, a, los, a los hechos con tal decora, esto sí que lo bien conciertos Y bueno, sí, claro, ya es normal, ¿eh? ya normal porque eh, cuando conoces a la, a la gente de Yonsei, lo que conoces es ¿sí? como una semilla, sí, una semilla, conoces. Un, un estereotipo, una imagen, una una personal branding, que, eso quiere decir sencillamente una una marca personal, y que el, el, río me mucho porque bueno pues tuve oportunidad de ver cómo fue en el estúpido con el, con el inglés de poner cosas en inglés eh, para que para que pa que suene más más profesionales y entonces es, bueno pues pues hoy tuve la oportunidad ayer eso del personal branding, en <risa> fin sí, bueno eh, Igual a, a, a, a, a, a, a cuento que eso que eso no venía a cuento, pues eso que, que muchas veces cuando conoces algo de Yoshi, eh, pues bueno, pues o complete seguramente partes que partes que, que uno no conoce directamente, pues, pues, completales lo mejor con, bueno, pues con otras cosas que pone él mismo. ...y que muchas veces, pues bueno... ...supone... Eh, ...pues cargar de... Idea, ...idealizar a lo mejor es eh, y ...esa cosa... ...cuántas veces no os pasó seguramente... ...que después de muchas ganas... ...de ir a un sitio... ...bueno pues vais allá... ...y a lo mejor pues bueno... ...no oye tanto como, como vosotros pensabais... ...no... Eh, ...a mí te me ha pasado sobre todo eso... ...pues eso con mucha... ...con, con grupos de música... ...yo que sé pues... Pues acuérdame que, que me gustaban mucho lo, unos aquí, los Mockingbirds hasta que los conocí. Y, y bueno, no, los, no conocí personalmente a los músicos, pero, pero fui a un concierto de ellos. Eh, eh, eh, y gustaban eh, mucho los, los de, hechos con tal de coro, pero bueno, es, es, eso sí, hasta casi el nivel de la idolatría. Fueron un de los grupos de ay perdón, hay que inventar el hipo. fueron un dele, una de las bandas de referencia de, de los capítulos prohibidos de, de, de Corin de Corintellado allá habrá sí, habrá no sé también igual a lo mejor diez años pues pues ya era una eh, ya era una de las de leyes no más más de diez años joder uf, uf. tres días cómo pasa el tiempo bueno pues que llenen una de las bandas de referencia Fue, fuimos a ver a los que hacíamos los, los capítulos previos de corintia en aquel momento fuimos a, a verlos precisamente a shishon <ríe> un concierto en shishon cuido que los conciertos de aquel tipo no vio no, no llenen de aquella de aquella no llenen no algo posible ahora sí ahora, ahora fase cosas como como esto del hotel brutal fest que sería impensable, hay hay hay unos lustros en Oviedo, pero ahora falo, ¿eh? Falo y ella oste porque falo de un grupo de de gente que que que que joder, no sé. Ya el me que haga eso, te va bostezando y que estoy muertos reyo, eh, pero no pasa nada, mañana no madrugo, que aunque tenga aunque tenga sueño hoy, no no pasa nada. Pues que, pues que eso, que, que, bueno, pues que conocía a los hechos del decoro y bueno, a tomar por su pasón del, del nada en un momento. ¿eh? Y, y también conocía a Manuchao, también idolatraba a Manuchao, y bueno, pues tampoco ya era para tanto. Esto ya un poco como lo de, no sé conocer esta historia de cuando los, los celtas eh, invadieron y arrasaron el. El oráculo de Delfos, me parece que ya era... No es mucho caso. Ya sabéis que yo para los para los datos fidedignos no unye que sea una fuente una fuente fiable. ¿eh? Yo más o menos sé que ¿eh? sueñame eso, pero bueno, yo sé que que por los celtas y que invadieron algo que tiene que ver con los griegos y, y un templo concreto de los de los griegos y entonces los, los celtas cuando lo invadieron y vieron las imágenes de, de de los dioses. los dioses griegos, pues eh, nos agarraron un, un, una, una risada. Bueno, también, también, bueno, también que se retorcien de risa, bueno, tirándose por el suelo, rodando, ja, ja, ja, faltaba yo eso ley y tal, ja, ja. Pero mira, si los dioses tres siete no son más que personas. Claro, yo, yo, yo, yo supongo que tendrían una idea de la divinidad, que bueno, pues los, los dioses no no podían ser tener una imagen de, de personas, supongo. Y entonces, claro, pues vieron allí a los, los dioses griegos. No sé yo qué dioses vieron, pues que si Apolo, que si Afrodita, que si Zeus, que si todos esos. Y claro, llenen paisanos y normal, normales, ese, ese estatus. Y entonces jarraben... ¿eh? Claro, pensarían pues, los altos primero, joder, los dioses, de esta gente, debe ser la de Dios y tal. Y luego, claro, dime para allá, que se sí, llego al dime esperando pues yo que sé como el culto es y de un dragón de un dragón y un pulpo y la de mi madre y claro vienen vas con túnica allí de algunos iba con la lira seguramente entonces dije no este esto no serio entonces de todas la idolatrías que podían que podían tener para para para hacer los para los dioses de aquella gente pues bueno a por pues la idolatría ¿Eh? ni idolatría ni hostis ¿eh? pues pasa un poqueño yo he oído que, que cuando conoces así una figura que tienes idealizado un sitio que tienes idealizado o tal si idealices demasiado ¿eh? pues en ese momento pues cansiste de que no a ver seguramente ¿eh? toda esta gente que tal que yo conocí pues bien sencillamente posiblemente no a ver llenen sencillamente personas pero en el, el mío imaginario eh No, no los percibía como, como personas. ¿Por qué? Porque yo percibía nada más una parte. José pues de los hechos con tal decoro estos, yo lo único que sabía de ellos y es lo que sentía eh, en esos discos, en esos yetres, ¿eh? Entonces, claro, joder, hostia, si, si ya nada más es lo que lo que conoces, pues, joder, pues, pues normal. De Después conocerlos y tienen muchas más facetes. ¿eh? No hay que se dedicar en todo el día ¿eh? a escribir cantarinos y a, y a cantar y a tal. Y no, pues obviamente, obviamente no. Pasa ya, pues digo, un poquillín igual con los con los sitios y tal. ¿eh? Seguramente, seguramente pasa eso. También es verdad, ¿eh? también es verdad que yo por la misma forma de ser... no soy muy de, de, de, de crear mitos y, y de, de idolatrar hay gente que llevo muy de, de idolatrar ¿eh? bueno, supongo que cuanto más eh, hostia, claro, voy a decir esto y voy a quedar muy de propotente voy a decir eso de que seguramente cuanto más ignorante y es más fácil que, ¿eh? que mitifiques a, a otros individuos Bueno, no sé si eso es la, la cuestión o, o porque, claro, eso sonaría muy potente, como de, eh, mira, dice el con que lleva más listo con los demás. Bueno, no. Ya que estaba, sabes lo que estaba pensando, joder? Estaba pensando en esos mocines que montan la tienda de campaña delante del portal de, yo qué sé, del de Alejandro Sanz o, o algún móvil de esos. muy a es un son. A ver, hay que reconocerlo, de la misma manera que yo no me doy aquí infolas de tal, pues oye, también reconozco que hay gente que hay menos lo que yo, o, o más, porque lo mejor también yo lo adaptáis al, ¿eh? al mundo, todos entonces, esos entonces, que faen guardia delante de la puerta del de famoso que se que yo, <tose> igual también bastante más adaptados que yo. Bueno, de alguna hubo historias por ahí sentí, desde alguna que era fan y que acabó tirándose y emparejándose con algún famoso lleno perrés. Oye, pues eso y estar más adaptado que yo. A mí eso no me va a pasar. Yo como no un a ninguna famosa, pues pues claro, yo no voy a poder dar un pelotazo de esos. Tampoco oye que tenga este tipo interés. que de puta madre ¿eh? o sea ella podía ayudar romper los trozos de eso sin trabajar sin trabajar más bueno eh, eh, historias eh, pero es curioso yo curioso eso de la de, la, de la idolatría. Eh, mira hay hay mucho tiempo ¿eh? hay mucho tiempo y eh, bueno pues en, en un test de estos estúpidos que, que venían en las en las revistas en antes y tal Eh, que yo hacía no sé por qué hacía exactamente en aquel momento que el test poco para pa, entretenerme en eh, sin más eh, preguntaban una una cosa que bueno pues no, no me acuerdo ni para qué era el test y era el típico test chorra de Ah, pues cómo y es en tal cosa, o cómo y es en, en, en tal otra, o como de esto y eso, o cómo de lo otro, ...fijáis... ¿no? Bueno, pues una de las de las preguntas que hacía yo al contarme que no, no pude no pude responderla, porque había que, que poner eh, el top personaje el personaje histórico que, que más ha ido la traves y este yo de repente percanceíme que no había ningún personaje histórico ¿Eh? que yo he ido la atrás, y, y, y no sé, a día a día de hoy tampoco vos penséis, ¿eh? hombre, sí, podemos decir que, que el que más, bueno, pues yo qué sé, pues llamaba mucho la atención y, y prestaría, ah, no, la pregunta concreta y era, ¿a qué personaje histórico te prestaría a conocer? ¿Eh? Yo pensaba de hostia, no sé, ¿eh? y con el tiempo sabéis a, a, a cuál escogí porque va pues parece curioso y podría ser interesante de, de conocer y no quiero decir que que que Luis de la necesariamente no pero va me, re, me resulta curioso pues ojo a Hitler a mí gustaría me conocer a, a Hitler va sí, preguntar y a ver que que al final seguramente no en la cabeza muchas cosas muy diferentes a al Stalin, al Roosevelt, al Churchill y a, ¿eh? y a todos estos, a toda esta récord, bueno, lo que pasa es que los demás ganaron, el perdió y entonces, oye pues también se, ro se rodeó la, la figura, la mayor de, de una serie de bueno pues igual no era tan bueno sí, tan malo como cuentan posiblemente era lo que pasa es que los otros eran igual, igual es que él, eh, Yo, no, pensáis que veo ninguna diferencia ni pienso que lo mejor el fuera, fuera el peor, pero sí, prestaría ¿me? ¿Eh? de hecho de después garradlo para pa todo porque, mmm, bueno eh, sabéis que, no podía ser de otra manera, me gusta mucho la, la peli esa de, del club de la, de la lucha el libro, ya sabéis, la novela en la que está basada, curiosamente no fui quien, a, no fui quien no pude con ella pude con ella muy muy por, no sé muy vanguardista para mí el, el chupar eh, sí eh, pero bueno la, la peli eh, y el único caso en el que la peli me presta más que la que la novela hacían eh, en un momento dado eh, una pregunta que ye, con qué personaje histórico te gustaría pelear ellos hablaban siempre de pelear y de pagarse y yo también decía ah, pues yo pagaría con con Hitler ¿eh? ¿Eh? sí no sé por, Después también es verdad que, que hay de algún otro que con el. Oye, pues llegó a conocerlo y fascinóme bastante eh, conocerlo, vamos eh, a hallar biografías, historias y tal. Prestaría mucho también, ¿sabéis hablar con quién? Curiosamente con. Bueno, curiosamente no, eh, prestaría mucho hablar con, con Aleister Crowley. ¿eh? Si no lo conocéis, era un rapaz de principios del siglo XX. Sí, más o menos vivía. Bueno, a finales del 19, en del 20, me parece que, que vivió. Eh, y, y bueno, pues, y ¿eh? era un rapaz muy curioso, ese que, que llamaba, en, eh, o bueno, que se eh, llamaba a sí mismo, el hombre más malvado del mundo y estas cosas, y, pero después pues, tenía cosas muy interesantes. Yo tengo leído cosas que... Que escribió él, que son muy interesantes. Y es curioso, porque estoy convencido que, que un tumor que yo tuve provocó malo el de, de otra dimensión, pero bueno, oye, esas son. Bueno, pues, pues, pues otras historias que, que, que de siempre en cuando me eh, me prestan, me presta prestan a mí. Fantasías, cosas que, que imagino. Eh, supongo que gracias a, a esas cosas que imagino, eh, en el solo momento fui. Eh, Fui xunta xunta palabras. Eh, quería decir eh, aprovechar aprovechar esta esta noche en la que, en la que estoy diciendo cosas, cosas totalmente coherentes. Eh, porque estoy mezclando que si la ciudad de es lo que me preste y tal. Que si les idolatríes, que si los pijos, que si eh, que lo de las idolatríes iba también eh, al cuento de de. No sé, esa gente que ¿eh? decía yo eso de, de que, bueno, pues que hay mucha gente ¿eh? que, que, que conoce a, a la otra personalidad que, ¿eh? que, que, que, que estaba ayudada en este cuerpo y, y que, bueno, pues, cuadra que siente anedonia y, hostia, cortan relaciones rápidamente, ¿eh? Claro, y es normal. ellos piensan que van a sentir al otro rapaz que ellos de otra manera, totalmente diferente y con otra personalidad totalmente distinta y a lo que siente yo a mí. Entonces, claro, flipen, flipen y queden, queden para allá y dicen: hostia, no, yo con esto no tengo trato, que estar por la puta cabra". Oye, normal, normal. Aprecio mucho la gente que que que sucede lo contrario. Bueno, que sucede lo contrario, que sencillamente que no pasa eso, que que oye, sienten esto, y, y Indasina, eh, Indasina contó, todavía siguen falándome, eh, y una cosa, y una, falándome teniendo una buena relación y que yo os el programa y una cosa, y una cosa eh, realmente, realmente curiosa, pero bueno, eh, pues, y pues lo que hay y yo encantado, ¿viste? Y, y decía yo digo lo que no se dio nunca y el caso contrario de una persona que conociera nada más al anedónico miserable y que después conociera al otro sí, sí se dio sí se dio ¿Eh? que yo decía pues seguro que se desilusiona porque ahí es todo lo contrario a ver uno puede ser que conozca al otro y digo, pues oye, preste porque llevo un rapaz posado y no sé qué y tal, y luego sienta esto y digo, este no, no, quita para allá está como una puta cabra y no, no puede ser y pero claro, lo contrario tiene que ser mucho más frustrante ¿eh? dice, hostia, creo que en persona a, a este que llevo tan dinámico, tan tal y, y nunca llevo cuenta las cosas y tal, y luego conocen al otro que llevo tímido, cortado no dice nada ¿Eh? fala por el cuello la camisa ¿eh? qué sé yo güey es, eso tiene que ser extremadamente frustrante ¿eh? no, pues, te voy yo diciendo que que no conociera ningún caso así ¿no? pero yo me enteré yo me enteré de algunos ¿eh? de, alguno, de alguno si lo hay algunos si lo hay otra cosa que habría que preguntar si no si no se frustró <ríe> si no fue si no fue frustrante pero bueno oye... Eh, eh, En, en fin que decía yo que lo de lo del ser tan, tan tan fantasioso y tal que a lo mejor tenía ¿eh? tenía algo que ver con lo, bueno pues por seguro que tienen que tiene que ver con los míos tiempos de junta de letras y junta palabras y mira hoy estoy hablando de, de dos temas de los que, que conste que bueno de uno tengo una Una, un argumento para escribir ya de mucho tiempo, lo que pasa es que hay un peñazo, y bueno, hay un peñazo, no necesariamente hay un peñazo, pero bueno, llevo una cosa, a ver, eh, hoy falei, pues de, de los mis tiempos, esos de de, de Felicia, Precisión y de tal, y, y no sé por qué siempre tuve, de siempre no, pero de muchos años tuve ando con la idea de, de escribir una. una novelina sobre sobre los sucesos de, de, de todos aquellos de todos aquellos tiempos. dice eh, Diz Macetu en el chat. No creo, a ver, parte eso. No creo que la naturaleza conversable difiera mucho de la otra personalidad. Hostia, <risa> <risa> <Tía> Macetu, fliparíes! <risa> en nada, colega, no me parezco en nada, ni, ni en de Yoshi. ¿eh? de o sea una una cosa que que de verdad que de verdad que la gente flipa que la gente asusta sí y no pues extraño yo asustaríame también yo asustaríame también sí mirada bueno oye pues el trastorno este de doble personalidad de personalidades sociales no tan disotidas del todo porque la una conoce a la otra y eh, sabe, sabe de la su existencia y, y bueno, pues en el mío caso dame casi vergüenza eh, compartir cuerpo con ese y en el caso del otro, bueno, pues, eh, pues sabe que es lo que hay y tal bueno, pues hay quien desde un punto de vista psicoanalítico eh, psicoanalítico dice eso de, ah, pues seguramente y que eh, forma parte de ti y sale necesita salir a la luz. El, el psicoanálisis tenía mucho, usaba la metáfora. Normalmente les, les ciencias, eh, bueno, en general el mundo, tira a, a, a dar explicaciones según lo que y el, el paradigma de la moda del momento. Veis que ahora un tiempo esta parte, céntrase todos los genes, eh? y Estoy el de tal, estoy por genética, estoy sencillamente porque posiblemente... Eh, Está de, de moda, está eh, de moda los genes Y hubo un tiempo no lo que, que lo que estaba de moda, lo que ya era lo revolucionario, ya era eh, la energía del vapor. Eh, la energía del vapor. Y el. Sí, ojo, que no llegue incoherente, hostia, que estoy. Ya veréis cómo no llegue incoherente, hablar eh, del vapor y de este comentario. Eh, y el, el psicoanálisis todo lo que lleva la teoría psicoanalítica eh, nació y se desarrolló a través de alrededor de esa de, de esa moda del, del vapor ¿eh? y entonces, entonces explicaba la la realidad bueno la, la personalidad la psique ¿eh? como decían ellos eh, los fenómenos de la psique a través de, de metáforas de del vapor ¿Eh? Y entonces bueno pues esto viene a ser una cosa especial, porque hay gente que seguramente sin conciencia de hacer un, un una especie de psicoanálisis, eh, cuando, cuando dice que a lo mejor precisamente lo que sucede, ¿eh? y que bueno pues esa otra personalidad ¿Eh? está conteniendo una serie de cosas o sea que está el agua está ferviendo está generando ese vapor ¿eh? y, y y acaba dando en una, una válvula que te que necesariamente esto es como una pota sprays ¿Eh? ¿Eh? Que, que hay que abrir la válvula y de repente salto de golpe salto si va por de golpe bueno pues viene a dar una explicación así ¿no? ¿Eh? estar ahí todas las hermanas aguantando y tal y de repente pues el, el, el jueves por la noche y salto salto de golpe ah, pues a lo mejor y Sina a lo mejor ya oye no sé, no sé pero de todas maneras ya tengo yo que, que ver ¿no? poco que ver y ¿eh? muy poquín, muy poquillín que ver Y eso pues hablar eh, de, de esa novela de la que tengo idea no llega un poco en cuarenta, porque estoy contando cosas de decisiones del tiempo que, eh, que iba que de felicia por allí. Y, y esta novela se si de alguna vez llega a concretarse, eh, que no creo, porque bueno, hay tantos años eh, que dejé de, de escribir que no creo que lo retombe nunca. nunca se sabe, ¿eh? nunca se sabe de la misma manera que dejé de escribir cuando también a radio bueno, radio ya hacían antes pero cuando también a hacer así, de una manera más sistemática, más tal pues a lo mejor algún día dejé de, de, deixo de, de hacer radio y, y, vuelvo a escribir otra, otra vez no sé, no tengo ni, eh, no tengo ni puta idea, no tengo ni ni puta idea, ni tampoco llegué, a ver pues digo, no llegué tampoco una ¿eh? una cosa que me que me, que me preocupe, ¿eh? pues un día fadré una cosa y otro día faderé otra. Y si vuelvo de algún día a escribir, pues a lo mejor ¿eh? escribo esta novela, ¿eh? esta novela que está ambientada en, en Uvieu y en Xixón, ¿eh? y allá en mediados de los de los noventa. Eh, lo que pasa que llega demasiado realista eh, y admitir más lo, lo fantasioso de hecho cuando iba cuando estaba diciendo estoy medio romántico eh, decía lo quedaría mucho mejor decir a finales del segundo milenio después de Cristo no pero eh, para este tipo de eh, de novelas no tendría no tendría sentido eh, decirlo así nada, eh, yo todo loco, no yo tendría que tener que decir tener que decirlo de, de la manera normal ¿eh? pero es unos años 90 del siglo XX Si quieres, pero no, no lo otro, no lo otro y, y como también estaba hablando, ¿eh? como también estaba hablando de, de esa gente que, ¿eh? que siente que siente anedonia ¿eh? y que pese a conocerme antes y después se de tiran anedonia, siguen siendo amigos míos, pues entonces también tengo que decir que hoy, y además en la ciudad de Shishon, al final todo tiene coherencia, ¿eh? todo, todo engancha, todo, todo, ¿eh? todo falla un. un todo, todo está relacionado con todo ¿eh? Eh, bueno, pues la cuestión es que hoy precisamente una gente de esa que sienta nadón y que indasina sigue siendo amigos del otro y, y además en la, en la ciudad de Sisyon contó la historia de, de un ente mutante ¿eh? Eh, un ente mutante realmente realmente curioso ¿eh? Eh, un, un ser al que todavía nunca nun pudieron ver ¿eh? pero que si vieron los dos efectos Eh, los otros efectos son que devora plástico y una cosa curiosísima devora plástico ¿eh? come, come piezas de plástico y, y bebe, bebe bebe cosas espantosas Purín, no sé si de alguna vez tuvisteis la, la oportunidad de, de de tener Purín de Ortega adelante, pero el Purín de Ortega allí una cosa bueno, asquerosa en extremo ¿eh? tiene un olor que es totalmente in, insoportable, ¿eh? pues pues pues este lleve un ser que, que lo bebe, que lo traga, ¿eh? que desaparece el, el purín de Ortega, ¿eh? Eh, bueno pierde efectismo cuando Gorda diga que también ¿eh? que también traga el aceite usado porque bueno y hay más asqueroso todavía el purín de Ortega que el aceite usado, pero bueno que traga las dos cosas y luego además eso que, que come plástico ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de ser pues eres? Y, aparte, ya cuando me, me dice esta gente que, que, el, que el entorno en el que vive es si ser, aparte de, bueno, que vive en una casona en ruines. ¿eh? Ese ser que no se deja ver, que no conoce la naturaleza, solo conoce los otros efectos, vive en una casa en ruines. ¿eh? Eh, devora el plástico. ¿m? Bebe, bebe brevaches, Pero realmente repelentes que podrían matar, a él no lo matan, porque sigue, sigue tal. Y para arriba, esa, esa casa son en ruinas está rodeada ¿eh? de calaveres y esqueletos de pequeños animales que, bueno, decían ah, va pues ratonucos que seguramente algún corucho o, o tal come. ¿Y, ¿Y por qué no va a comerlos ese, ese ser? ¿eh? ¿Y, ¿Y por qué no va a dejarle les calabories por allí y hostia eso a mí, yo qué crees que vos diga de repente salióme un, un relato del, del alma salióme del alma ese relato del, del animal mutante eh mutante que consume eh, plástico y, y fluidos chungos y, y, y mata a bichinos y joder hostia eso tiene que ser ¿eh? lo que tengo ahora que escoger y es si tiene que ser un relato de ¿eh? de terror eh puede ser un relato de ciencia ficción, también todo en un futuro en el que un organismo, un organismo mutante, pues die la solución al y la solución ecológica porque consume plásticos y de manera que, que limpia un montón de residuos porque consume los plásticos y después caga y ya sabéis que los cagaos valen para compost eh y la hostia y luego además como como bebe como bebe toda toda triba de, de líquidos chungos pues entonces es hostia... pues pues lo más lo más porque sirve también aparte de aparte de servir pa ¿cómo se dice eso pa pa pa pa pa pa de enteros plásticos, ¿eh? Pues también sirve pa pa limpiar cauces de ríos contaminados y tal a mi madre. Ahora nada más no na más falta. Oye, eh colegas, sentime. y a ver, ¿eh? si el el bicho ese también también puede respirar aire viciado vicio. Y no sé cómo veis a si ahí el, el aire, pero pero tenéis que hacerlo, tenéis que hacerlo, hacelo por mí, ¿eh? de verdad, hacelo por mí. Bueno, pues pa, está pasándome otra vez, ¿eh? que hay, joder, mierda, yo que quiero poner los cantarinos. Ah, ya sé lo que pasa, joder, que te ha puesto el, el, el botón de, de repetir, ¿eh? Y entonces repítese los cantares. Claro, claro, claro. No me entendéis, pero entiéndome yo, no os no vos preocupéis, no me pasa nada. Vale, esto lo ¿eh? y entonces el cantar que yo quería ponemos, que quería poneros uno solo, ¿eh? no uno no, que es una la doble, pues pongo ahora, al escendilo. Whether long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your soul away son or BBC One, Misinformation information is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Raphore Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have.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 Whether long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your Stowaway song or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Rapor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find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 Whether long-range weapon or suicide bomb, or wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar ray or BBC one, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a Paul Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton and run or anyone greed is a weapon of mass destruction. We need to find. Courage, overcome Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction My story stops here Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to Nirvana or Farvana You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously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 Whether long-range weapon or suicide bomb, or wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar waste sun or BBC one, this information is a weapon of mass destruction. You could be Caucasian or Afro Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton and or anyone, greed is a weapon of mass destruction. You need to find.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 Bueno, sigue sintiendo, la cuca, sigue, sintiendo la netonia, sigue sintiendo a la cuca, sigue sintiendo a sigue sintiendo a la nerdico miserable Y dice María en el chat, hoy deberás irte a las 12, cago la ley <ríe> Vale, sí, mañana un madrugo, por todo un rollo con flipes, eh, Tengo tiene que ver una cosa con la otra Que llevo desde las 6 y media de la mañana yo en pie, la que te pego, eh, todavía no me posee vida que da igual... ¿eh? Pésame la de Dios estar aquí... <risas> la verdad que yo... yo una actividad prestosísimo, eh, Esto de... Esto de... De, de, de, de Radio... De venir aquí de hablar... Yo no sé de verdad... yo, yo Si tuviera... Del, del otro lado... Yo tendría que venir... A, ¿eh? a, a pedir pez a la cuca... A pedir un, un hueco... Un espacio para mí... Para poder venir a, a decir cosas... A falar, Dios, cómo presta esto de, de falar a través de la, de la radio. Yo si no fuera por la radio no existía, no existiría si no fuera por la radio. Mira, hay que cosas, eh, ¿Qué cosas. Hay que incluir este estadio en el desarrollo humano. el niño que atraviesa las experiencias va medrando y conviértese en, en puber y adolescente y todo eso a través de, de, de los hormones de, del tal, de no sé qué, de la otra cosa y, y de la radio ¿eh? y, y llega un momento en el que necesita la radio ¿eh? y en ese momento conviértese en otra cosa totalmente diferente ¿eh? el, el, a lo mejor puedo también disfrutar Eh, Dice María, perdón, que No seas malito, sí, quédate. Tendrás que compensar por dejarme plantado el otro día. Bueno, me de. de vale, venga, está bien. Qued un pedazo más. Hombre, a tales 12 no sé si quedaré, pero pero un rato más puedo quedar. Mira, de hecho ya que. Ya que estoy hablando de, de desarrollo humano, ¿eh? Eh, ya que salió este tema, pues mira, sí querría hacer una una reflexión al, al tocar al, al, al tema. Eh, yo ya decí sí muchas veces mmm, una cosa que, que a mí me pasa y que no sé, me parece que entender que pasa a todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, pues prestaríame comentarlo una vez más y, y prestaríame saber si a otra gente también y también y pasa. Eh, yo, padre, que, que entiendo muchas veces a los a los niños pequeños, porque más o menos deles de las de cosas que, que sentía yo en aquel, en aquel momento, ¿no? Eh, pues muchas veces eso de cuando siento a una persona mayor eh, intentar hacer con un niño como una cosa, que el niño dice, ¡No me gusta! Y el, y el mayor da el razonamiento ese y de. De, ¿pero cómo vas a saber si te gusta o no te gusta si no lo, si no lo probaste? y acuérdame perfectamente ¿eh? que, que, que cuando yo era niño no necesitaba probar una cosa para saber si me gustaba o no ale ya sé que racionalmente diréis, no, sí, hay que probarla porque ¿eh? pero bueno, el, el, el niño, el organismo en, en ese momento eh, tiene una percepción global ¿Eh? Y, y seguramente si no gusta el aspecto que percibe a través de los huellos, por ejemplo, eh, bueno, pues pues cuida que, que, que no le va a gustar tampoco el, el sabor que va a percibir a través del, del gusto, ¿no? ¿Eh? Bueno, yo no sé, por ejemplo, yo de eso... Al cuerdo me joden, y, y, y entonces cuando digo eso, los mayores digo, Pero bueno, hombre, pero ¿desde cuándo un niño eh, necesita probar una cosa para saber si gusta o no? Y si gusta, queda mirando para mí, como diciendo, Joder, pues tiene que probarlo como como toda la gente. ¿eh? ¿Qué piensa? Que el niño igual que eh, que el paisano que va al, al restaurante, eh, al, al tailandés, y oh, Voy a probar, a ver que llegue esto, a ver a qué sabe, a ver a qué... No, El niño no lo prueba. directamente no y gusta y ya está y no y gusta y no lo no lo prueba ve no quiero decir con eso eh, que tengamos que desear de hacer eh, de esfuerzos para que para que pruebe cosas y para tal pero a lo mejor no hay la no la manera esa sencillamente de, de decir pues si no lo probaste cómo sabes mira de hecho eh, eh, una manera que ya ha sentido a, a muchos a muchos paz ...de conseguir que, que los niños coman coman determinadas cosas... ¿eh? Y, ...y modificar el sugar con el aspecto... ¿eh? ...pues bueno, pues utilizar diversos ingredientes... Pues, ...por ejemplo, eh, determinadas verduras... para hacer con ellas dibujos... para que no tengan... Eh, ...sí dibujos, literalmente dibujos... ...de utilizar unos huevos para hacer unos, unos huellos... ...y la boca allí... una un pedazo medio media rodalla de, de tomate y les melenes, pues son yo que sé, pues folles del Yechuga, estoy falando por falar, eh. A veces hicieron, me enseñaron me semelles de de cosas verdaderamente, joder, apetec y en ese momento claro, lo de menos y el sabor, porque están entrando a través del hueyo. Como es ese refrán asturiano, Come más el que el botillo, Pues bueno, algo algo parecido. Yo, y ya pues digo, yo de esas cosas es eh, acuérdome y acuérdome también que los sentimientos en, cuando eres es niño, las emociones son mucho más intensas ¿eh? que después, supongo que con el tiempo vas perdiendo. Uno eh, puede ser que vaya perdiendo la, la capacidad de experimentarles las emociones con esa misma intensidad. De la misma manera que pierdes otra otra serie de... Vas perdiendo, vas deteriorando, vas bajando Otra serie de, de, de capacidades del, del organismo. Bueno, pues, la, de la vista hasta el sistema musculoesquelético. Yo qué sé, pues yo hoy ya no puedo subir pedaleando el anglero. ¿eh? En, en antes podía, cuando ya era más mozo podía y ahora ya no puedo. ¿Eh? y yo que sé pues yo no pongo gafes para pa ver de cerca todavía no tengo propipicia de esa pero no cuido que no faltará mucho para que tenga que, eh, que, que poner que ponerles que ponerles gafes para ver de cerca porque toda la gente yo llega así ese momento ¿no? bueno pues ya sencillamente eso pues la, la, la evolución llámalo de generación si quieres del, del organismo Eh, pero bueno yo por lo menos acuerdo me decí, eh, de sí de sentir las emociones tan intensas que ya procede por ser por a lo mejor por dos cosas vamos a alianzar dos dos hipótesis una eh, esa del bueno pues el deterioro de de las funciones de que ya no pueden percibir con la misma intensidad y otra también bueno pues cuido yo que es bastante obvia eh, para un, una entidad un individuo Que, que vivió menos experiencias lógicamente las experiencias son mucho más intensas eh, una alegría una alegría mucho más grande porque conoce menos la alegría entonces bueno pues experimentalo de una manera mucho más intensa eh, cosas que son terribles y dramáticas para un niño pues a lo mejor una persona mayor no, eh, no ellos da tanta importancia pero bueno no yo da tanta importancia porque ya tuvo oportunidades suficientes para comprobar bueno pues que a lo mejor no tienen les les consecuencias o, o bueno no funcionan de la misma manera que, que, que el leño puede creer o que puede tener los miedos de que de que se así no, bueno en fin todas esas cosas yo os digo yo recuerdo de verdad no sé a ver no, no, no, no cuido que nunca porque tengo yo una memoria fabulosa, no sé, no sé. Esas cosas, nunca pues, pues no sé, eh, a mí nunca y, y curiosamente eso, pues conversando con nunca nunca nunca nunca nunca nunca nunca nunca de los teóricos que, que estudiaron la, la evolución de, de la percepción del, del sentimiento moral, de la moralidad, eh, bueno pues en el desarrollo, en el desarrollo humano eh, que más o menos pues lo que venían a, de, a decir eh, yo que sé pues Piaget y otros que, que estudiaron estas cosas y era que, que el leño pasaba de um, un estadio en el que en el que, bueno, pues ya era un ser amoral y no se planteaba si las cosas estaban bien o mal, sino que sencillamente, bueno, pues había cosas que, que traían consecuencias eh, negativas, a lo mejor que, que te dieran un cachete y había cosas que traían consecuencias positivas. Entonces, bueno, pues era sencillamente un, una visión muy conductista en ese momento, una esencialmente intentar evitar aquello que... Que puede traer consecuencias negativas y hacer aquello, sí, hacer aquello que puede traer consecuencias positivas, pero no porque lo considerar en bueno ni malo, sino sencillamente por las por consecuencias. Y, y de ahí, si no me, me acuerdo mal yo esto estudiélo pero hay tantos años que ah, como para como pa ahora acordarme de ello a la perfección eh, lo, después pasaba un estadio mmm, que no me acuerdo cómo lo llamaba esta gente pero bueno, que era algo así como eh, rigidez en las normas eh, el, el niño supuestamente aprende les, les normas éticas ¿Eh? ...etiques y morales... ...y no admite excepciones... ¿eh? ...las cosas son asina... ...y, y no hay excepciones... Eh, ...yo que sé... ...pues el, el típico ejemplo de... ...¿robar está bien o está mal? ...no, robar está mal... ...y si uno roba para comer... ...porque si no muere de fame... ...pues da igual, está mal... ¿eh? ...no hay excepciones... ...y yo por ejemplo acuérdome de, acuérdome de... ...de una vez... ...en que... ...eso sí... Yo mmm, estoy intentando también acordarme de, de, de si el mi sentimiento, o sea, si los mis comentarios en aquel momento ya eran nada más por experimentar o ya era que lo sentía así. Nada, después me, me explicaré un en esto que, esto que digo. Mira, yo acuérdome, tengo la, la memoria, tengo una memoria, eh, una sala de espera, un ambulatorio, ¿Eh? El, el ambulatorio además, me precisamente el ambulatorio de la, de la Lila ¿eh? Eh, seguro que, que más de uno que me está sintiendo lo, lo conozco el que llega al ambulatorio de antes se no hubiera una vez más a lo mejor hay uno en cada barrio de aquella, había aquel si lo que bien si no, eh, la agua bueno yo acuérdame de estar una la sala de espera de, de, de la parte de pediatría no sé qué edad tenía pero yo acuérdome de, de estar allí y bueno pues nada no, en la sala espera estás esperando la, la tobez y, eh, y van llamando iban dando uno iban dando el siguiente y tal y acuérdome de, de llegar corriendo eh, una, una pareja con un con un niño un nenín muy pequeñín en, en, en brazos y bueno que debía estar muy muy maluco porque venían eso corriendo y entraron corriendo para allá y tal y yo en ese momento eh, acuérdame que no sé como que vi aquello y miré para pa la mi mamá y, y pregunté y por qué pasa así delante, si delante se acaba de llegar ¿Mm? la mi mamá caro dice me bueno me porque porque si nenín está muy malín Y entonces hay que atenderlo rápido. ¿eh? Y era el caso este, que ¿no? la norma ayer era que cada uno entraba cuando tocaba y el último que llegaba ponías al final de la cola. Entonces, en principio sería que yo no llegara a entender que pudiera haber una excepción, como en este caso. Oye, pues está muy malo, tendrá que pasar primero al médico no que, que los otros. Eh, lo, lo que no mal acuerdo yo de todo ¿eh? y era si realmente eh, yo tenía ese sentimiento de que las cosas lleguen asina ¿no? o si lo que estaba haciendo ya era experimentar si yo comprendía perfectamente que, bueno, que podía existir la excepción pero quería comprobarse efectivamente un adulto la mi mamá ¿eh? que estaba venga Eh, a intentar las normas, y esto y así, y esto y de la otra manera, y esto se falla, eso no se falla, eh, si si ese adulto entendía realmente la excepción, eh, si ese adulto iba a admitir que había una una posible excepción, que la norma no era tan férrea tan rígida como él me decía, eh, como ella me decía, Eh, sí, deciréis cómo coño va un niño a, a pensar todas esas cosas. No me no, pues un niño posiblemente no piense todas esas cosas, pero que no piense todas, que un niño no sea capaz de, de verbalizar ¿sí? todas estas cosas, no hacer que, que el niño sea gilipollas ¿eh? y no y, y no sea capaz de, ya pues digo, no de verbalizar, pero sí llegar estos razonamientos. Es decir, a ver, tan eso, que les cosas son las cosas es una cena. Pero ahora de repente, bueno, pues hay una excepción que a lo mejor yo entiendo, pero bueno, a ver, dime tú que efectivamente ¿eh? tengo que tener en cuenta la excepción. ¿Mm? Ya os digo que, que no, no soy al acordarme bien de aquello, de la misma manera que os digo que soy al acordarme bien de la situación y, en, y que en otras situaciones, acuérdame también de lo que pensaba, Eh, en esa en concreto no, me, no sé exactamente cómo, eh, cómo estaba yo en ese momento, en ese momento pensando. Pero si encima de, de, de alguna otra así, situación, la, la típica situación de, de niño, en la que sí soy perfectamente consciente de cómo estaba poniendo a prueba al, al adulto. Me pues, contamos una que... que bueno, que yo una de esas también posiblemente cuando vos digo de que, que fegáis el experimento de buscar el, el primer recuerdo los primeros recuerdos, los que tenéis más antiguos eh, estoy igual yo, yo uno de esas porque yo muy viejo yo, muy viello, eh, yo muy viello, no sabría decir que la tenía eh, bueno, pongo vos en, en situación ¿vale? eh, yo crecí en un edificio de pisos Eh, en el que bueno pues había una relación bastante bastante intensa entre los entre los vecinos y una vecindad de las de, de las de Nantes eh. Eh, de la misma manera que ahora yo bueno pues si puedo evitar tener el más mínimo trato con los vecinos soy feliz o sea, no tengo ningún no tengo ningún interés eh, en, en, en tener trato con los con los míos vecinos si, si puedo evitarlo si si paso Selmanes si sin ver a nadie en sin cruzar a nadie por la escalera yo feliz no, no quiero eh, no quiero para nada tener tener esa esa relación Bueno, pues en antes ya era de otra manera. A lo mayor también, bueno, pues porque en antes entendíase de otra forma y, y sí valía la pena tener relación con los vecinos porque entendíase que entre los vecinos había que, que ayudarse, ¿eh? Eh, oye, pues el mío vuelo, yo parece que que hizo cosas en casa de todos los vecinos, porque el mío huyeron manitas y arreglábase bien. Y bueno, pues otros vecinos que tenían otras habilidades, pues a lo mejor tirabas de ellos cuando cuando hacía falta. Ahora ya no pasa eso. ¿eh? Yo ahora no, no creo ni que yo ayudara a ningún vecino, ni que ningún vecino me, me fuera a ayudar a mí. Y lo que hay, y la puta verdad tampoco porque vamos a, a decir una mentira cuando ¿eh? cuando la cuando las cosas son así bueno pues desgraciadamente hoy son así en ¿no? antes y en, y en de ¿eh? y en otra manera y ya pues digo pues yo crecí todavía en un, ¿eh? un edificio de, de pisos en el, que, en el que bueno pues los vecinos tienen una, una relación intensa Y, y falaban entre ellos entonces yo acuérdome que muchas veces la, la manera, la vía de comunicación para hablar con, con, con la vecina de arriba o con la de abajo pues era eh, un código que consistía en que dabes unos unos golpes con el palo o la escoba eh, dabes unos golpes bien en el suelo o bien en el techo y eso era como una llamada que quería decir de algo así, como eh, oye eh, quiero hablar contigo asómate al, al balcón ¿Eh? y entonces salíes al, al balcón del patio de luces y el vecino de abajo o el vecino de arriba o tú si eres tú el receptor de, ¿eh? de los de los bastonazos que daba el de abajo o el de arriba bueno pues asomabas mira mirabas para abajo para arriba y bueno mantenías la, la conversación eh, otra manera mucho más tosca porque claro ya eran, ya eran cinco pisos entonces no todos podían usar este método pues una manera más tosca y igual menos efectiva y era asomar a la ventana y, y pagar voces ¿eh? rayando el nombre de la, de la persona con la que querías con la que querías hablar y entonces yo acordé una vez ¿eh? que estaba estaba yo en una, una cocina y sentí berrar a la vecina de arriba Eh, berrar el nombre de la mío vecina de abajo y es decir que yo estaba en medio eh, y la, la del piso de arriba eh, berrando a, a la, el nombre de la mío vecina de abajo el piso de abajo tenía a mí a mí en medio entonces no podía usar el método de de, de, de, de de dar los golpes con el culo en la escoba y entonces yo oye eh, y, y asoméme... meme y saludé la hola tal ¿Qué quieres? ¿Hablar con María? Sí, sí, pues hacedme el favor de picay claro, diciendo, para usar yo el método de, ¿eh? de dar los, los golpes. Y, y en ese momento, pese a que yo comprendía perfectamente que ella, eh, desde de, de, de, el piso no podía picar ¿eh? al de ella, ¿eh? Y na cena, y pregunté, digo, ¿y por qué no picas tú? <risa> Pero. Por pura mentalidad experimental, es de decir, a ver qué dice, a ver cómo me lo razona. ¿eh? Y claro, dice ya... no, porque claro, date cuenta, yo sí si pico, siénteselo tú, pero no la de abajo. Y yo te dije, ah, faciéndome el tonto, porque yo sabía lo, soy perfectamente consciente de que yo sabía lo perfectamente. Digo, ah, sí, sí, pues pico yo. Y entonces yo cogí la escoba y piqué yo abajo, y salió la vecina de abajo, y, y faló con la de arriba, sin problema, pero yo sabía perfectamente que que físicamente no era posible que la que la que la vecina de de arriba falare con la de abajo, que picare y lo sentirlo lógicamente estaba yo en medio sentiría lo yo sentirías en el en el pero pero yo físicamente quise hacer el experimento. Y, y, y, y, y saber exactamente bueno pues a, a ver qué razonamiento me da me da la de arriba entonces eso lleva muchas veces a pensar que los, los niños igual son mucho más espabilados de lo que ¿eh? de lo que la gente adulto pensamos igual entienden muchas más cosas estoy convencido de que entienden ¿eh? de que entienden muchas más cosas muchas más cosas y que y que experimenten ¿eh? y que están experimentando Un, un niño la, la fundamental diferencia que yo cuido que tiene con, con los mayores y es que por naturaleza yo cuido que hasta que nos lo maten el, eh, nos lo empiecen a matar en la escuela pero bueno eh, habría mucho que, que discutir sobre el tema un niño y una máquina de, de aprender ¿eh? y y y por un niño el el mayor placer que es y es eh, aprender ¿eh? y un placer enorme y un placer enorme. Yo, yo imagino que el, el, el, el gustazo que tiene, que tiene que sentir el niño cuando aprende cosas. Y entonces el, el niño seguramente tiende a, a experimentar, ¿eh? tiende a, a, a preguntar, a, a, a poner a prueba, a experimentar, a ver qué pasa. Y es como lo, lo, los niños pequeños cuando agarran una cosa y la tienen al suelo. entonces va el adulto arregla de suelo y vuelve a ir, y el vuelve a tirarla ¿Eh? entonces el adulto vuelve a agarrarla y, y vuelve a tirarla y el adulto igual llega un momento que se enfada y, y sencillamente yo un no experimento tan sencillo como que el niño a lo mejor no sabe la relación que existe entre que él abra la su mano ¿eh? y el, el oxeto en cuestión caiga al suelo y está experimentando hostia espera si fuego esto ...coño, cae... ...a ver, a ver, espera, voy a probar otra vez... ...tráemelo, papá, tráelo para acá... ...a ver, cóllelo, suéltelo... ...hostia, cae... ...a ver, a ver, otra vez, otra vez... pica cae... ...hostia, ya aprendiólo... ...y a haber aprendido... ¿eh? Que, que, que, que, ...que vuelvo a probar... ...una y otra vez... ...joder, vaya pasada, vaya guay, ¿no? ¿Eh? ...y bueno, pues cuando... ...cuando puede hablar... seguramente seguramente también ¿eh? también falles esos pequeños experimentos como si sí que yo que yo recuerdo y y, y más cosas mira, y muchas veces eh, bueno pues la, la etapa de los porqués yo esa no la recuerdo cuando el dueño pregunta pregunta todo por qué esa no consigo recordarla ¿eh? lo que yo sentía en aquel momento ahí sencillamente ya llanzo hipótesis Eh, yo pienso que en la etapa de los porqués, y sencillamente porque hay un momento en el que el leño descubre un mecanismo maravilloso para aprender cosas, para ampliar el su so conocimiento del medio, y que resulta que no hay otro que preguntar. vos estáis viviendo una ignorancia, ¿eh? la ignorancia de un montón de fenómenos que... que suceden al vuestro alrededor estáis viviendo un, bueno pues oye sí podéis a, de, alguna vez captar algo eh, a través de la experimentación o, o lo que sea pero bueno deja de ser una neblina gris y de repente un día descubrís un método bastante infalible ¿eh? para aprender cosas para comprender buena parte de esos fenómenos que están que, que al vuestro alrededor y que no y que no sois a, a, a atalantar del todo. Y resulta que esa herramienta llega algo tan sencillo como preguntar. Hostia, ¿por qué? Ah, por esto, por esto y por esto. Hostia, espera, espera, que. que y tremendo, solo con preguntárselo. ¿y, y, ¿Y por qué? Bueno, porque sí, porque no y porque tal. Pero ¿y, y por qué? Y hostia, vaya maravilla, estás aprendiendo un montón de cosas. Nada más con pronunciar esas palabras mágicas. Hostia, yo no sé, ¿eh? no sé vosotros qué pensáis, pero a mí parece realmente fascinante. Y no me extraña, no me extraña ni lo más mínimo que los niños pequeñucos, ¿eh? eh, eh se enganchen al al al porqué. ¿eh? Mira, dime, dime María, son pequeños Sócrates. Al final terminando respondiendo porque sí. <ríe> sí, pero el niño vuelve a preguntar, ¿y por qué sí? de <ríe> Hay una verdadera pasada. ¿eh? Yo tengo que reconocer que, que, que tiene que ser... Bueno, yo cuando veo un niño delante, quedó, quedó muy movado. ¿eh? Mirándolo hacer cosas, mirándolo, mirándolo aprender. Porque imagino... No puede ser de imaginar los millones y millones de conexiones neuronales que están desarrollándose en ese momento ¿Eh? cuando él está experimentando. El otro día tuve tú con una nena... Que, que veía la jugar con con botellas, con ¿eh? veía la experimentar, veía la experimentar continuamente. ¿Qué pasaba si qué pasa si la lanzo y, y, y qué pasa si doy la vuelta? ¿Y, y, y qué pasa si si ofrezco esto a esta otra persona y qué ah maravilloso realmente maravilloso yo a ver realmente no no tuve ni, y bueno cada vez tengo más más yo la la posibilidad de eh, de, de ser padre ¿eh? de de poder bueno pues de poder ver crecer a a eso un organismo un individuo eh velo experimentar velo, velo aprender eh velo, velo descubriendo las cosas encantaría me ¿eh? encantaría me no no puedo hacerlo no puedo hacerlo porque bueno oye pues la vida digamos que bueno pues, discurrió por un camino que me lo puso más complicado imposible no no imposible en un yen ni, ni, ni mucho menos eh y sencillamente improbable que no es exactamente lo mismo ya sabéis que que no tiene nada que nada que ver lo lo imposible con lo improbable son dos cosas totalmente diferentes Eh, tengo existe la, la posibilidad de que yo algún día sea padre sí existe la probabilidad bueno existe existe pero yo pequeña pequeña pero bueno oye pues eh, supongo que siempre tendré la, la oportunidad de ir viendo crecer a a otros otros organismos procedentes de la de la generación de otros de amistades o familiares o cosas o cosas así no es lo mismo que verlo todos los días y continuamente pero bueno oye pues da alguna cosina da algo y da algo os parece a mi parece seguimos eh, dicen los, los chateros que, de, que tengo que estar más ¡Ey! bueno va a costarme eh, va a costarme porque a ver eh, una cosa ya que llevo digo, que mañana no madrugo, pero bueno oye bueno no madrugo eh, relativamente madrugo pero menos eh, porque bueno mañana uno de estos días cada mucho tiempo cada mucho tiempo digo es que la última vez que vi esta que quedé con una persona Eh, que la última vez que la vi pues ya os digo pues igual hay un año o dos ¿eh? y, pero préstame préstame mucho seguir manteniendo yo, yo una amistad eh, ya era mi amiga más más bella cuando digo la, la más bella no me refiero a la más bella en años que ella tenga sino la que fae a la persona que fue más tiempo que con la, con la que comparto amistad eh, yo como soy así tan grande eh, elocuente y tan tal Digo que somos amigos en un cuarto de un cuarto de siglo. ¿eh? ¿Eh? Pero, yo no digo, nada, conocémonos hace 25 años. Digo, no, somos amigos hay un cuarto de siglo. <ríe> Oye, al final pensaba a mí lo de hacerme ¿eh? porque eh, saco yo un partido tremendo. Estos, estos de, de, de la edad. <ríe> Vale, voy a, a tener un poquitín más, ¿eh? no sé, porque ya quedó sin palabras, y, y difícil que a la de un quede sin palabras, ¿eh? pues a veces queda sin ellas, pero mira, voy a hablaros de un pincho, ¿eh? una cosa tan sencilla como un pincho, y, y, y de alguien a lo mejor dirá, ¿cómo pues rellenarse un, un cacho de radio hablando de un pincho? Sí, pues mira, voy a sencillamente hablaros de un pincho, a ver, ahora mientras... Eh, mientras estaba poniendo el cantar ¿eh? Eh, bueno pues pues que de que un, tengo un gran bueno tengo un abultamiento bastante grande en un deu y bueno que pues que duele bastante al tocarlo y en un sitio en el que tengo un pincho ya lo sabía, mirlo ¿eh? esta mañana un pincho que bueno pues puede ser una, una un, un pelo que se clavó ...puede ser una espina de alguna planta... ...que por lo que sí, pues bueno, que tocará ahí... ...a ver, yo como además soy muy aficionado a la huerta ...pues rabilo mucho tres plantas... ...y a veces, bueno, pues me fego ferias... O, ...o me clavo cosas... ...de hecho no trudeo, tengo un furaco... ...que me fice con un pincho de, de rosal... ...y la ambos que esas cosas que, que pasen, ¿no? Eh, bueno, vino esta mañana... Mmm, ...tenía allí un... Pues, bueno, batería la falla y para sacarlo, entonces apreté ahí como quien exprime y nada, no llegó no a salir el pincho. Entonces, bueno, pues tengo que el pincho cuando llega a casa, en antes de echarme, mira que ni siquiera voy a poder echarme, dice María en el chat. ¿No seas exagerado, le dijo, Estás joven, los 40 son los nuevos 20. Pues sí no, sí, no digo que no, no digo que no, y que al final a mí es esto préstame. ...tampoco yo por el fecho de que el... ...yo qué sé, pues la cifra que dice... Que si ...la crisis de los 40, que si tal... ...no, bueno, yo... Eh, ...mira, sabes ¿sabéis cuando fue el momento en el que... ...empecé a pescancarme... De que, ...de que el tiempo pasara? ...fue pues la, la primera vez que... ...que dici... Bueno, pues a esta persona conozco la hay 20 años... yo hostia... ...20 años... ¿eh? ...20 años son, son muchos años... joder, bueno, que precisamente eh, esta persona a la que voy a ver mañana, que, que ahora ya no son 20, son 25, pero, pero bueno, fue una anécdota muy buena, presenté los otra y ah, está yo la meme tal, que bueno, ya somos amigos, hay 20 años que somos amigos, y decía, bueno, hombre, no, 20 no serán, pero muchos, y, y dije yo, eh, sí, son 20. y echar por la cuenta de dice hostia pues si es verdad, son mente, ¿sabes? oye pues, pues somos gente mayor, eh, somos gente mayor eh, pero bueno si, sigamos con el con el tema del con el tema del del pincho, ¿eh? sigamos con el tema del pincho bueno pues eso, cuando llega a casa pues tendría que, eh, tendré que, no sé, pues con una pinza de este de, de, de depilar, yo no me depilo ¿Eh? pero tengo una pieza de pilar precisamente para estas cosas para por si se me se me clavo un, un pincho un pelo un algo Dice, María, ¿qué andabas tocando? Digo, joder, si lo supiera. <risa> Pero no lo sé, no lo sé, porque no sé. Yo pues digo, cuando la saque, miraré a ver si lleve pelus si lleve pelu, si lle espina de, de, de algo. O una vez que un, veo un cacho plástico, te le dolié no mala a Dios un, un trozo de la cabeza. ¿eh? Y, y tocando, te no sé qué hostia, y cogí y tiré, saqué, lo era un cacho plástico. Era un cacho plástico que se me... ¿Eh? Un, un cachín de, de, de plástico que se me clavara en la cabeza ¿Eh? ves tú ¿Eh? pues nada, eso que voy a tener que sacarlo viendo esto acuérdome me de, de, de cuando yo era de cuando yo era pequeño ¿eh? Eh, ahora, bueno pues ahora que están destrozando todo lo que ya es el sistema de salud, pues llega un momento en que vuelvo a funcionar de, de esta manera. Eh, cuando yo era pequeño acuérdeme que había muchas pequeñas cosas, eh, que, que, que no ibes al, al médico curáteles sino que oye te personas que sabían faciles. Por ejemplo, eh, el otra vez viniendo cuento de, de lo de la lo de la vecindad y tratarse con los vecinos y que cada uno ponía lo que sabía hacer a los demás. En el mío edificio, pues había una mujer que sabía poner inyecciones. ¿eh? Y entonces en pues siempre que una persona tenía que poner una inyección, no era como ahora, que vas a ser la enfermera. No, pero no, iba a la vecina. La vecina ponía hasta la la inyección. sí, era, era así no tan, tan sencillo. Y, y yo acuérdame que la, la mi abuela era buena pues sacándote eso, pues cosas que, que se te clavaren. Eh, espines, eh, cristales que te quedaban dentro, y entonces la, la mi abuela, eh, un collete y, y con una con un agullo, con un alfiler, escazapaban a feria y sacaban lo que lo que tal. Eso sí, un dolor impresionante Claro, imagínate Tienes una, una feria Y te, te rabilan en ella Te escazapen con, un, con, con un, una agulla O con un alfiler Con algo de, de pincho Joder, pues como comprenderás? Eh? Y entonces, mira Voy a pues, contaros una, una anécdota Una cosa que me pasó Que bueno que bueno pa, Seguro que la digo a un médico Y echarles manes a, a la cabeza Yo acuérdame una vez De... de, de bueno pues más guaje que eso pues un clavo un pincho una una plata como un pincho un deu y entonces bueno pues intenté sacarlo apretando tal y no salía y entonces pensé yo bueno no lo digo porque si si digo a los mayores que tengo un pincho pues bien la la mío empiezas a desgastar con la con la con la cuya y eso duele que no veas entonces yo no digo nada ...no dije nada, absolutamente nada... y yo, yo no sé cómo... ...bueno, pues el pincho quedó ahí... Y, ...y no pasó nada... ...yo viví con un pincho... ...viví con un pincho clavado... ...mientras mientras mucho tiempo... ¿eh? ...y fue pasando el tiempo... ...y bueno, yo luego notaba... Ya ...que si tropezaba en, ese, en esa parte del usted ¿eh? ...ostia, un dolor... ...claro, lógicamente tenía un pincho... ...joder, tropezaba en ella... ...y clavabas el pincho más y dolía... ...pero bueno, no tocando en ello... y con el tiempo pues fui adaptándome a, a evitar cualquier contacto con, con esa parte del del deu y bueno y fue pasando el tiempo y, y, y lo que lleva la feridina que había pen arriba del pen arriba del pincho bueno pues cicatrizó la piel cerró y tal y el pincho estaba dentro y bueno seguía ahora sé que no debemos hacer esas cosas porque esas cosas pueden ...por encetarse y, y, y, y tal... ...pero bueno, y, y, aquella... ...¿qué te pasaba y yo?... ...y era un niño... Eh, ...igual sabía de moral y, y, y de física... ...que que no podía transmitirse el... Eh, ...el sonido del bastón de, del quinto hasta el segundo... ...pero pues, yo guayo, oye, eh, <risa> de esas cosas ...de estas cosas no sabía de medicina... ...y bueno, ahí lo dejé... ...hasta que unos dos años después... Eh, de repente eh, el sitio donde donde lo, donde tenía el pinchu empezó a, a formarse ahí una especie de, de grano de burbuja de de pus ¿eh? y, y explotó y se el pinchu bueno no, no voy a decir que disparó porque no fue disparado pero salió salió con el pus y tal solo tuve que que aguantar un par dañinos. Eh, mejor eso que no tener que, que soportar el, eh, el, el, el la tortura del escazape de la de la piojuela en el, el tal, eh. <risa> la feria. Dame, seguro que no que no así, pero pero bueno, oye yo Joder, en ese en ese momento pasiáme pasiáme preferible el el aguantar el el aguantar lo de lo de tener el el pincho dentro el deu que tener que que que aguantar la la la tortura de la de escazapando mías guelles feria. En fin, bueno, una cosina que tal que daré más. pero lo que no voy a hacer va a ser hablar como un yoku, así en que voy a poner otro cantar. Al final no me va a prestar, yo quedo más, pero pero anedonia de sustancias es eh, totalmente anedonia y un problema de hablar, no de no poner, poner, de poner. poniendo músicas. pero bueno, yo yo fuego y pongo músiques, ¿eh? Bueno, pues pues témome que esto ya es eh, para bien o para mal tiene que ir ya tiene que ir ya terminando eh, supongo que nadie nadie va a parecer mal joder to, to cansado de verdad va tengo sueñín bien ¿eh? normal que una persona pues pues pues canse no Bah, digo yo, digo yo que digo yo que sí. Oye, llevo un programa de casi va a ser dos horas y media de programa. Nunca mal, eh. Nunca mal. <risas> dime dime, eh, María la canción dice All Night Long, hay que hacerle caso. Joder, también fui a poner la que, eh, la que, la que yo por aquí tengo alguna nana. parece que sí que tengo de alguna de alguna nana tengo de alguna añada como se dice como se dice pero aquí pero bueno voy a ponerla lo siento tengo que marchar de verdad jo, mira mira más de este ves suena eso oye que tengo que marchar no lo hacía yo sonó a él cuando cuando quiso ¿eh? venga de verdad que no puedo tengo que tengo que te ya un saludo enorme enorme enorme enorme no me podéis imaginar lo grande que para pa María y para Macetu que tuvieron ¿eh? esta noche esta noche compartiendo el, el programa conmigo y bueno pues hoy apetece también mandáis un saludo enorme a A, a Magla y a Javi que, que tuvieron que tuvieron pasando también la tarde conmigo y, y que son de esos raros que me conocieron y después conocieron a, a la Netónico y bueno, en fin, no sé que, que, que siguen, siguen tratándose conmigo una gente muy extraña pero bueno, una gente que más convive con un con un, un misterioso ser mutante que, que come plástico y y está rodeado de, de calaveres y, y bueno que que me fascina fascíname entonces bueno pues pues yo lo único que, que puedo desear ya a así a, a todos estos amigos a maría a macetu a a javi a magla al, al ser mutante y es que que, que, que no los collan vale que no nos escollan a ninguno ¿eh? venga hasta la semana que viene un beso Y que Dios les salve Por eso nunca conviene olvidarse de nadie Ni hacer memoria intentar averiguar la verdadera historia Cuanto más arriba y más atrás Mira y verás Cómo te sorprenda el poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta, corbata, cabardina O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 Que no te cojan, que no te que no te que no te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 Que no, que no, que no te cojan. Que no, no, que no te Que no, no, que no te Que no, no, no te Que no, no, no te